The documentary scene upon the fractured screen The dreadful poem scrawled upon the crumpled face There's a policeman with an honest soul At a scene whose head is on the pole He glances, as he fills his pride ball with a feeling of an ease. He the knees He briskly frisks the tall remains dropping the print out crimson slaves And, stays, and endeavors to ignore the change That he walks into his knees But his master in the dark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 The gallery, the flooded gallery. There's a girl who was good but not sharp, is desperate for her father's love. She sees the hand beneath the glove. It's what she needs to hold. Though she doubts her husband's morality, she decides that she is what he in the land of doing as she pleases. And outside in the cow the backdrops peel and the sets give way and the cast get eaten by the. Priest.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 que el micro que, que tira ¿eh? Eh, y el número 3 bueno, y los otros dos igual tienen también, pero yo por el que estoy hablando, y por el por el número 3 bueno, no sé, que tiene el 3 el 3, que, ay coño, hay dos nomás. bueno, vale, habitualmente hay tres, y habrá dos nomás, más por motivo que sea, pero de normal hay, hay tres, que hay un número sagrado ¿eh? ya sabéis ...que sea la Santa Trinidad... ...que que si que más cosas... ...el hombre, Dios... ...el espíritu... Eh, ...movides, ¿oísteis? Bueno, lo más importante de todo... ...y que sepáis, aunque ya lo sabréis... ...todos que estáis sintiendo... ...Radio Cuca, Radio Cucaracha... ...la Radio Libre de Vieux... ¿eh? ...con 30 años... ...no menos de historia... no es espaldes no hay 30 años de historia les... ah no, iba a decir, no hay 30 años de historia de espaldes de ninguna persona que te haga ahora mismo una radio pero sí, sí, sí, que sí que tenemos un compañero que ¿eh? que estaba aquí ahí 30 años cuando esto arrancó ¿eh? y que sigue, y que sigue él ¿eh? los demás no los demás no llevamos tanto tiempo pero también, oye ¿eh? da lo mismo en realidad que lleves una semana, que lleves un mes que lleves 30 años ¿eh? los que recalamos en una radio libre somos eh, gente no exactamente de, ¿eh? de la misma que te topas todos los días la calle. somos gente un poco diferente bueno, al fin y al cabo toda la gente es un poco diferente no hay ¿eh? no hay, no hay, personas que sean todas iguales me ¿eh? imagino pero bueno, oye, en fin nosotros tenemos las nueces rareces Eh, por supuesto sabes que la radio cucaracha, la radio cuca se sintoniza en el 107.3 de la frecuencia modulada ¿eh? con un radio de cobertura bueno pues pequeño, eh, escaso, un poco así, pero bueno eh, joder que ya el que tenemos, hostia. Es y vieu, y, y cercanías. ¿eh? Pero si estás en cualquier otro sitio, siempre que tengas conexión a Internet, ¿eh? a la red, ¿eh? pues entonces es, puedes sintonizarnos a través de la nuestra página web, ¿eh? www.radioq.org. Y si fases eso, llueves a las 10 de la noche, eh? vas a sentir anedonia, este programa llamas así, llamase anedonia, llamase anedone, negación del placer, incapacidad para sentir placer. Y el que lo presenta, que soy yo, ye, que soy yo esta vez, ¿eh? el anedónico miserable. En realidad, el anedónico miserable, apofénico, fotofóbico, hiperacúsico. ¿eh? Cuatro pellos como los notarios, ¿visteis? hoy supuestamente además ¿eh? una ocasión importante una ocasión bastante importante porque mañana celebrase eh, la fiesta laica por antonomasia de, del, del calendario del, del nuestro Estado ¿eh? el calendario del Reino de España mañana es el Día de la Constitución ¿eh? la Constitución ese, ese texto ¿eh? ese texto que que tanto que tanto llena la boca de algunos, que para mi idea muy pocos, muy pocos la la leyeron, muy pocos la conocen. Yo soy de esos raros que sí ¿eh? leyeron la, la Constitución. ¿eh? Y curioso y curioso porque eh, no puede decirse que eh, que yo vamos que por las cosas que yo digo aquí, y por las cosas que yo pienso y por las cosas que comento, ¿eh? sería yo un, un ejemplo de, ¿eh? de de ciudadano. que respeta la, la constitución y, y, y que lleve Demócrata... Y, y todas esas cosas pero y la ye la también lleve la Biblia bueno se mentira no lleí toda la Biblia porque la Biblia es muy grande pero bueno los Evangelios me parece que, que sí que los sí que los leí en todos ¿eh? eh, los tres los tres canónicos y, y de algún apócrifo también eh, y hombre del Antiguo Testamento que la verdad Bastante más más frestoso que el nuevo, y es más gordo y más eh, movida está. Eh, y pedazos, no lo leí entero, porque es muy gordo. Como decimos, a mí me gustan los libros gordos, pero tan gordos, igual igual no. Pero bueno, por, por partes, eh, por partes se leí. Y bueno, pues nada, al fin y al cabo, a la, la historia de un pueblo, no lleva no otra cosa, y, y bueno, pues la relación de ese pueblo con, con el. Yo sé, sí, que, que primero el del antiguo está metido, el de nuevo cuesta creer que, que sea el mismo, ¿eh? Por lo menos pintan los de, de manera totalmente diferente, pero bueno, oye, qué sé yo. Pero bueno, la cuestión, ya lo que vivimos que yo, pese a que tampoco soy ya cristiano, ¿eh? ¿Eh? Sí, pues sí que sí que tengo interés en, en leer la Biblia, sí, pero tampoco soy nazi y el, el mencánf, sí, sí, sí. Saquenlu de la biblioteca pública más Años, hay muchos años Porque ahora Creo que ya no lo hay No siento que lo repusieran Porque de aquí marcho con él Algún nazi, seguramente ¿eh? Y yo, curioso, porque no creo que fuera A eh, entender gran cosa De lo que De lo que allí venía puesto ¿eh? No, no creo No creo porque, vamos Yo, Luis bueno, Tampoco era Bueno, sí, pues, podría decir cosas que llamaban un poco la, la atención o tal, pero poníaslo en su contexto histórico y tampoco, oye, que fuera así ninguna cosa eh, pues, así tan tan grave, tan tal como como nos lo ponen, ya veis. Pero bueno, ahí estamos, que yo llevo <ríe> el mencampo en sin ser nazi, eh, llevo partes de la Biblia en sin ser cristiano, y, bueno, pues también, eh, también llevo... También lleé la constitución, sin <ríe> ser demócrata. Y es curioso la constitución, porque al cuenta este una serie de cosas que dices tú, madre. Decía el otro día, decía el otro día uno que, bueno, que por lo visto nunca la leyera y, y debía algún cacho y decía, madre de Dios, pero revolucionario, es revolucionario, la constitución tal parece de los revolucionarios libertarios y tal. Hombre, no pa' tanto, tampoco, no pa' tanto, eh. Pero bueno, sí podríamos, sí podríamos calificarla como una constitución socialdemócrata. No socialdemócrata, no me refiero a cosas como el PSOE, que ya, que ya ni es socialista, ni socialdemócrata, ni hostias. Pero bueno, de aquellos tiempos en los que la socialdemocracia, eh, pues, ya era, bueno, pues ya eran estos que todavía casi que llenen un poquillo inmarxistas... Pero, pero que a la vez aceptaban las normas del juego democrático, estas cosas bueno, pues que yo, yo cuido que cuido que más o menos más o menos eh, podríamos calificar a la, a la constitución asina ¿Mm? lo que pasa que la gran mayoría de esos que se, que se llenen la boca con la constitución yo creo que, que no la, no tomaron la molestia de, de Yehela porque si hubieran tomado la molestia ¿Eh? de hiela, de, de, de echarle un vistazo y tal, pues podrían flipar podría flipar bastante con ello. Mira, una, una que curiosamente, ¿eh? curiosamente porque bueno, tú dicesme el cargo cuesta en todo y solo con eso diríate que lle una persona miserable, más miserable todavía que yo, ¿eh? que mira que yo soy miserable, porque hostia, uff. Uh, Soy mogollón de mis no os podéis imaginar, no os podéis imaginar. Eh, pero pero bueno, está está por el socargo, eh, directora general de instituciones penitenciarias, debiera, debiera ser lo más todavía que yo. Pero curiosamente, ¿eh?, curiosamente, eh, hizo una, unas declaraciones, la cuestión, no, no me acuerdo el nombre de muy mujer, ¿eh?, pero bueno, tampoco hay una cosa así importante si queréis saberlo, tenéis lo fácil, buscáis a ver una quien era la directora general de, de instituciones penitenciarias en los tiempos de, de Zapatero, me parece ¿eh? y, y ya os sale que os sale, os sale esa mujer, que ya además una que acaba de sacar un libro y con el cuento de, de sacar el libro, pues hicieron una entrevista larga, me parece que fue en el, en el país en el país Sí, me parece que fue en el país. Y cuadra que por, por determinadas circunstancias... Eh, pues yo acabé allí. En que allí. Las circunstancias cuento con las que no son ningún secreto. Eh, y que sentíla en la radio. Eh, radio Nacional. Y dije yo, Ay, madre, pues... cogieron pesado Entonces tampoco sabía... No sintiera la presentación. No sabía exactamente quién era. Pero bueno, que estaba diciendo unas cosas... Eh, sobre las prisiones y tal. Que dije yo, bueno, pues esto... No deja de ser eh, un soplo de aire fresco Teniendo en cuenta, bueno, soplo de aire fresco no Vamos a decir un soplo de aire no tan excesivamente recalentado Como estamos habituados a, a, a notar eh, Dice yo, eh, ¿quién será? Está muy bien y tal Le pusimos a buscar por el título del libro Porque por lo visto sacó un libro va poco Con el tema ese, de bueno, pues hablando de, de las presiones De cómo fueron y de tal y bueno pues nada buscando por el nombre pues encontré con él por internet ¿eh? buscando por internet que yo no ¿eh? en menos tiempos mozos iba a la biblioteca a buscar información ahora ya busco la busco la, la, sentado en casa ¿eh? cosas que, que cambien cosas que cambien que son diferentes ¿eh? ahora y en antes bueno pues, pues son diferentes en antes el campo de fútbol estaba en Buenavista, ahora tan en la bueno pues bueno la herida No tengo muy claro que eso se llalaría, ¿eh? Yo que soy de ese barrio de toda la vida, aquello lloran los canteres. Pero bueno, tampoco vamos a, a meternos ahora con, con cuestiones de, de topo ni mieval. Bueno, pues... <coughs> la cuestión ya que, bueno, pues al contar la entrevista esa, y ella decía, entre otras cosas, esta, de, de bueno, la gente... Porque preguntaban por el tema, de qué parecía eso, de que, de que salieran... ...salieren en libertad presos y tal y no sé qué... ...dice, vamos a ver, pero eh, el que piense... ...que los presos no tenían que salir... ...cuando cumplen la su so condena... y que a, no tiene sentido, no leyó la Constitución... ¿eh? ...porque un preso, oye, pues se xulga... ...una persona se la xulga, se impone una sentencia... Eh, ...y ella cumple la sentencia... Y cuando acaba la sentencia, lógicamente, bueno pues digamos que ya, ya pagó lo que la lo que el sistema de justicia. Ya sabéis lo que ellos gustan los eufemismos, esta gente. Un sistema del ley, la administración de la ley, no de la, no de la justicia. Eh, bueno, pues eh, se supone que ya, ya está, ya terminó, ya, ya penó, ya está libre, eh. Y, y decía ahí el que no lo entiende así: y es que, bueno, pues la constitución está si así, está no apuesta, si ¿eh? ¿Verdad? Sorprendióme muchísimo, de verdad, una, una persona que viene que del ámbito político, ¿eh? Que apelara a la constitución, pero no así en plan romántico de decir: ¡Ah, la constitución! ¿eh? Eso que nos une a todos, la constitución, la nuestra carta magna Eh, no, una mujer que parecía que... Coño, que la leyera. <risa> Qué cosas, ¿no? ¿Eh? ¿A quién se le ocurre llevar la Constitución a mí? Que soy un raro. ¿Eh? Voy a la llevo. Esto ya como lo de... ¿cómo, cómo, ¿Cuál era el nazi este? Eh, Eichmann. Creo que ya era Eichmann el encargado de la... De lo que ellos llamaron la solución final. El exterminio de, de los judíos. ¿eh? Eichmann era absoluto, un experto absoluto en todo lo que... ¿Eh? todo lo que se encaba a, a la religión y la etnia judía sabía lo todo sabía sabía hablar el el idioma sabía conocer todos los ritos de la religión todos los costumbres ¿Eh? claro porque decían los pues que mejor manera de ¿eh? de cargarse los que conociéndolos bien ¿Eh? bueno pues al mayor yo, será por eso que yo di la constitución No sé, igual yo por eso. Nada que estoy yo más mayor y dolorido. Duerme, duerme todo como estoy yo como pa para andar derribando constituciones. ¿eh? Estoy, estoy con una muñequera, <risa> duerme el pescuezo, tengo una vértebra ahí dorsal tocándome los globos, debe tener una protrusión, si no se ha convertido ya en, en, en, en cómo se dice esto, en hernia. No, por, no porque tengo entendido que las hernias duelen mucho y en todo momento y está nada más de ese mes en cuando. ¿eh? Cuando tiro del carretillo y en un cucho y estas cosas, ¿eh? si no, no, no duele, no duele. Pero de todas maneras, no estoy para derribar nada, eh. Hombre, juntándome con muchos, eh, igual derribamos algo, eh. No sé. ¿eh? A ver, oye, todo el que tenga algún interés en derribar, que, que, que lo comente nos ¿eh? mando un email a radiocuca, arroba radiocuca.org, eh, y, y, que se apunta al tema del, del derribo. ¿eh? Vamos a derribar, vamos a derribar. Constituciones, estás vamos a derriba de todo. Bueno, no sé si por decir esto ahora mismo soy un un criminal. No sé, soy un criminal o o voy a ser, voy a ser pronto, Porque bueno, esto está perfectamente tipificado na Ley de Seguridad de Ana, ¿eh? Hace muy poco despotricaba yo contra el contra el proyecto de de nuevo Código Penal, ¿eh? Y no pensaba yo que iba a venir una cosa todavía bastante peor, bastante peor que el, que el código penal que que lleva precisamente la leyesta de, de seguridad ciudadana que ya os digo yo ¿no? afusiendo de, de de eufemismos porque a mí los, los eufemismos ¿eh? tampoco lle que me parezcan bueno pues pues pues especialmente explicativos lo que yo una cosa ...llamaría la el ley de... ...de control ciudadano... al ¿eh? ley de represión ciudadana... ...no sé, una cosa así... ...otro lo contrario... ...bueno, ¿eh? pues si haya puestos a, a... soltar el fue mismos, ¿eh? ...no me importaría... ...llamarla en dos... ...puestos a, a, a... usar el fue mismo... ...si yo fuera político... ...y hubiera la llamada... ...tengo lo más claro que el agua... ...si yo fuera asesor... ...que deben ser... ...otros que también deben vivir bien... ...los asesores de los políticos... ...si yo fuera asesor... Hubiera hubierais dicho al, al, al no sé quién el responsable de esta allí, que es el del interior a lo mejor y, y todo el consejo de, de ministros enteros hubiera yo dicho que la que la llamaren ley de libertad ciudadana pues eso lo fue mismo joder no hay, eh, qué sé yo pues a las cárceles ya no son cárceles ahora son eh, centros de internamiento penitenciario ¿Eh? la ley la, la justicia ¿eh? Eh, el, que, el que invade países y el ministerio de defensa son los tropes de defensa de cualquier lado son los que, los que ofenden, los que ataquen yo no son los de defensa el que se ocupa de las enfermedades y el sistema de salud ¿entendéis? o sea, eufemismos ¿eh? eufemismos más bestias cuando algo mengua Ya que crece en negativo, <risa> crecimiento negativo. Ya, ¿sí? todos bueno, pues yo hasta el jefe de represión absoluta de absolutamente todo, ¿sí? llamaría a la ley de libertad ciudadana. Ya hablamos el otro día, ya hablamos el otro día de ello. Lo que pasa que cada día, que pasa, sorprende más, sorprende ¿eh? la cantidad de cosas. Está prohibido prácticamente todo, está prohibido prácticamente todo. Oye, visteis de alguno de que vi me la mente? ¿Viste alguno de las películas de, de la saga de Harry Potter? Sí, hay una de ellas, no sé cuál, porque la verdad que... <coughs> no, yo he ver esto es, pero tampoco hay una cosa que me pasara a mí a la mente y que grabado, ¿no? Pero pero acuérdame de, de, de una de ellas, en que el director de, de la escuela de Harry Potter pues piérdese o, o no sé qué tal, y, y nombre director a una paisana... que se dice que prohibir absolutamente todo y, y empiezan a, a, a clavar cartalinos con las prohibiciones en allí en, en un frontal en una pared muy grande y en la pared hasta arriba porque está todo prohibido está todo absolutamente todo prohibido y bueno pues en, en, en esta esta ley de ellos pues también lo prohíbe absolutamente todo no ¿eh? que no diga no llevar tira una no cosa es prohibidas. pues yo creo que sería, de verdad, ¿eh? Vamos a ver, otra otra cuestión que, que yo suelto a los políticos a ver si me contratarán bien de asesor, ¿eh? yo creo que, que sería más corto, ¿eh? aforraríamos un poquillín en, en papel, ¿eh? si en vez de estipular las infracciones, ¿eh? lo que hacemos es ¿eh? nada más, eh, expresar lo que te ha permitido, y decimos todo lo demás, y infracción, te ha prohibido, pues sería más rápido. Hoy por ejemplo, que cada día cada día flipo un poco más, hoy por ejemplo entéreme que, que va a estar prohibido jugar al balón, el mítico prohibido jugar a la pelota, ¿eh? que veamos por ahí en, en, un, en un montón de sitios que poner el cartelín ha prohibido jugar al, al balón y tal, va, ahora ya hay infracción. No sé si, si leves si y graves si y muy grave Pero yo infracción Hombre, no lo dicen así, ¿eh? No dicen, será infracción jugar a la pelota y tal No, no, no lo dicen así Lo que ponen ya que será infracción practicar deporte ¿eh? Curioso, practicar deporte en sitios no habilitados para ello Entonces, bueno, pues, ¿cuáles serán los sitios habilitados y no habilitados? Igual yo cuando salgo a caminar por monte, ¿eh? pues el monte no es un sitio habilitado para caminar. ¿eh? Igual tengo que ir a un caminódromo. ¿Eh? Sí, vamos a poner un caminódromo para que este rapacín pueda salir a, a que mira O bueno, la gente, la cantidad de gente que sale a hacer footing por ahí, ¿eh? y anda pelesaceres. Pe, pe ¿eh? Claro, imaginemos el riesgo por, por una persona de bien, por un ciudadano de bien, Que va caminando tan tranquilo por la acera que pasa el ya uno corriendo, ¿eh? Y además, vestido con un smayes que, que madre de Dios, indecente. Y, y es vergonzoso. Y es vergonzoso, con malles de colorinas, ¿eh? Jajaja, ¿Eh? oh, la puta. Se nos parió. Madre, madre de Dios. Ah, oh, qué asco, ¿no? Y, y, bueno, como esto digo tres cosas. Yo, a lo mejor, voy en bicicleta por la calle, ¿eh? Y, y párenme un policía y me voy a poner una multa porque estás incumpliendo la infracción. Que la calle no llega para practicar el deporte del ciclismo. Entonces, yo podría decir: No, no, pero yo no estoy practicando deporte. Yo lo que estoy es. Eh, estoy desplazándome. ¿Eh? Entonces, bueno, ya entraríamos en una discusión. Pasó una vez en la. No sé si, no, en la biblioteca publicaron no, un centro de. En la biblioteca. Sí, en la biblioteca. Lo que pasa es que no llega a la pública. Yo no tengo biblioteca. Y tal. Ah, sí, un centro social, coño, yo en un centro social, hay años, ella, ¿eh? no, no sé si pasarán estas cosas, pero en un centro social hay años. Yo, yo entré, sentéme en la sala donde. donde. en donde. la sala de directora, donde decían los periódicos y tal. Y yo entré, pero bueno, yo llevaba un libro, que ya el libro que estaba leyendo, y bueno, sentéme ahí en un sitio y abrí el, el libro y pues me a ayer Y entonces al rato vinome un. vino el. el el de el responsable y tal, el conserje, oye perdona, ¿y que aquí está prohibido estudiar. Entonces yo <risas> Dice, no, pero si yo no estoy estudiando. Entonces, pero como que no, eso ni no el periódico. Ya, yo pero yo no me lo estoy estudiando, no estoy aprendiendo, estoy leyéndolo nada más. Entonces el hombre quedó así un poco extrañado y tal. Y yo, bueno, vale, y marchó, pero como... Marchó como diciendo, joder, no entiendo nada, estoy no, en vez de leer el periódico, está leyendo un libro, pero dime que, no que no está estudiando y tal. Joder, pues eso, ¿eh? En realidad yo no estaba, no estaba estudiando, ¿eh? Ahora ya os digo, no sé si seguirán pasando esas, esas cosas o no, o si ya estará permitido estudiar en, en cualquier yao. Yo supongo que, que, bueno, teniendo en cuenta que... en universidad hoy en día ¿eh? no, no universidad y, y más por bacho en institutos institutos y las escuelas y tal pues que ni imprende la calefacción porque hay que forrar hay que forrar ¿eh? pues pues oye pues mucha gente intentará ir a estudiar a otros sitios que no sé si tienen la calefacción puesto en los centros sociales sí que siguen teniendo la, la calefacción porque porque bueno yo voy mucho por allí a, a eso, a sentarme ayer ¿eh? lo que pasa es que yo me hiela ayer a estudiar ¿eh? no es el caso porque yo no me estudio los, los libros que me estoy leyendo ¿eh? me los leo, me quedo con cosas y con otras cosas no y ya está y eso pues voy a los centros sociales y sigue habiendo calor antes iba mucho a, a la biblioteca universitaria ...pero ahora en la biblioteca de la universidad... ...fue frío, fue frío... ...y uno se pregunta, pero esto... ...¿por qué será?... ¿Eh? ...y entonces dicen... Te, ...bueno, pues... ...y porque... ...eh... ...hay que recortar... ...y entonces dice uno... ...pero ¿cómo que hay que recortar?... ...¿por qué?... Eh, ...porque no hay perres... ...porque no hay perres... ...pero si perres hay ellos... ...haya... ...¿eh?... Los, ...los políticos gasten perres... ...si sois de aquí de Uvieu... Y, ...y vais a ver Ventanielles... ...¿eh?... Mirai, a ver, para pa cambiar la, la pasarela esa que atraviesa, pasa de ventanillas a, a Teatinos, ¿eh? mirá lo que están haciendo ahora. Están haciendo ahí una montañona de, de piedras, una escollera tremenda. ¿eh? Supongo que allí para hacer una pezo pasarela del copón, están dos, dos excavadores por lo menos allí trabajando y tal. Que allí, no hay perres, porque, padre de Dios, que no me jodan, que hay perres para pa hacer una pasarela donde ya la hay. ¿eh? y no hay perros para poner la la calefacción a la gente que está que está estudiando la la universidad yo el otro día leí una una reflexión de ellos sentí en alguna radio una reflexión muy interesante muy interesante que al fin y al cabo viene a ser lo mismo que yo pensaba lo que pasa que bueno pues se se concreta un poco más la reflexión Eh, venía a ser que todos estos recortes eh, que estamos que yo pues digo que yo comparto y más o menos lo mismo que yo dije aquí muchas veces pero bueno a lo mejor un, un poquillo más concretado a mí por lo menos ayudó a, a, a concretar un poquillín más todas estas cosas que, que ya siento que tengo una que tengo una cabeza la cuestión es que todos estos recortes eh, todos estos recortes para mal en, en todo lo que llega la la educación ¿m? en todo lo que lleva la, la sanidad en todo lo que lleva en general digamos los lo público lo público ¿eh? lo público que lleve pues, lo, lo dependiente del estado ¿eh? que no sé no sé hasta qué punto está bien llamarlo público llamarlo de todos ¿m? de todos o, o de ellos no lo tengo yo tan claro pero bueno en cualquier caso está claro que con todas las reticencias que pueda tener en antes quiero lo público eh, que lo privado eh, en antes quiero que, que la educación, que la sanidad que todas estas cosas sean gestionadas dentro de lo público eh, que dentro lo privado dentro el, el, el, el que busca el, el mero beneficio económico y cuanto más grande, mejor pues venía a decir estoy yo uno que sentí que sentí por la radio y que más o menos hacía estas cosas o, o parecía solo me yo, yo radicalizarles un poco más ¿eh? El de, seguramente les decía un, un poco mejor un poco más más fino digamos pues van a decir que toda esta toda esta situación que ya no llega ahora que ya viene viejo que ya viene por, por ejemplo de de la ¿Eh? De, la, de la marea privatizadora de, de la década de los años 90 ¿eh? que llega cuando con la excusa, ¿eh? con la excusa de, de vamos a, a vamos a acabar con los monopolios y, y vamos a, a, a promover eh, la competencia y, y de esa manera vamos a salir todos ganando, incluso los ciudadanos, vamos a vamos a salir ganándonos porque, porque con la competencia van a bajar los precios y tal, bueno, pues privatizándose de algunos servicios que eran monopolísticos, privatizarse por ejemplo, el, el, el servicio de, de comunicación telefónica, en ¿eh? eh, antes nada más existía telefónica, ahora hay un ciento de empresas, bueno, un ciento de no, ya lo peor, que hay poques, ¿eh? que antes era un monopolio, ¿Eh? ya era nada más una ¿eh? pero bueno que ya era una supuestamente bueno pública y daba beneficio a la, al, al Estado, al Reino de España, que, que supuestamente somos todos. Luego unos son más que, que otros, ¿no? Pero bueno, en principio. Pero bueno, la cuestión ya es que acabó con el monopolio, pero, pero no para pa entrar en una competencia ahí de un ciento de, de empresas. No, no, cambióse el monopolio por un oligopolio. ¿eh? Yo no sé cuántas empresas habrá ahora que se dediquen a la, a la telefonía, pero deben pasar de media docena. vos ¿eh? a, a contar, si queréis. Yo como vivo casi fuera del mundo, igual igual no estoy enterado de, de más o menos de las que hay, entonces yo, mejor, no digo nada. Pero bueno, contadles, contadles. Pasamos el monopolio a oligopolio. En el tema de la... de la distribución energético y tal pues pues más o menos tres cuartos son lo mismo eh, no bueno, hay muchas empresas de, del tema de la distribución y de la energía y bueno pues los es que hay conformen un oligopolio ¿eh? y bueno pues más o menos casi casi podemos podemos considerar que todo lo, en todos los casos ¿eh? las privatizaciones Supusieron, además y curioso, porque les privatizaciones, ¿eh? si miráis, si miráis un poquitín en el tema a profundidad, no no esperéis que yo os dé, dé a los datos, ¿eh? no porque diga yo, no, no, no vos los doy, que así vos feo vosotros, esforzados en buscarlos. No, no vos los doy porque no los sé. A ver, en algún momento igual miré de algunos y. y y quédeme con eso y tal, pero pero yo en general no sé los datos de, de estas cosas que, que vos pero bueno eh, yo mando vos a vosotros eh, yo soy muy muy gallo yo, <ríe> no tengo ni puta idea pero mando vos mando vos a vosotros a vosotros buscalo y eh, a ver todas eh, mmm, todo les, les privatizaciones de las empresas ...de comunicación... ...de las de empresas... ...de las empresas de... de energía, de tal... miréis a ver a quién fueron a parar... ...porque en la gran mayoría de los casos... ...veréis que fueron a parar... ...a... ...a altos cargos políticos... ¿eh? ...y también podréis ver perfectamente... ...cómo altos cargos políticos... ...que tomen decisiones... ...en favor de... ...de estos... ...de estos oligopolios... ¿eh? Eh, resulta que también acaben contratados contratados por ellos ¿Eh? qué curioso yo muy curioso y una una relación una relación estrecha que dices tu madre dios pero pero esto ya ya más o menos ya estaría pensado cuando no sé de, de la que de, de la que perdón De la que facían el tema de las privatizaciones, de la que quitaban al Estado de tal, ya te había pensado que iba que a ser el chollo padre. Porque claro, posiblemente ganen mucho más cuando las empresas son privadas que cuando son públicas. Porque cuando son públicas, si bien ya todos, yo creo, a estas alturas, ya tenemos perfectamente, ¿eh? perfectamente comprobado que que todo el tema de de los o sea de la perdón todo el tema de la gestión pública llega bueno pues ya corrupción abultante los que gestionan gestionan para ellos para sacar el beneficio de ellos no para que para que los que supuestamente somos los los beneficiarios de la gestión no lle no llega para que para que nosotros oye pues Lo llevemos mejor y, y, y nos salgan eh les, las cosas y nos beneficie la gestión. No, para nada, para nada. No hay, no hay, no, hay, no hay el caso. Pero bueno, no sé, pensáis, lo mayor, tendría algo que ver que eh, todos los expresidentes ahora mismo tienen en consejos de administración, de eh, expresidentes, exministros y demás, tienen en altos consejos de administración, eh, en los que yo no tengo muy claro que es lo que hacen Todo claro que yo lo que fé, si, si llega a hacer algo, tampoco tengo claro que lo fijan bien, pero a lo mejor, oye, sencillamente son, bueno, pues son, son, son, les pagues que, que reciben por, por algunos favores que hicieron en el, en el su momento. Bueno, pues eh, lo dicho, según, según esta tesis, eh, muy, muy interesante, y bueno, muy interesante, y que cojones, eh, lo que hay, eh. pues esa marea privatizadora de los años 90 pues fue eh, en buena parte un, un éxito ¿eh? porque, porque oye pues en algunos casos esos monopolios se convirtieron en oligopolios Que encima no compiten entre sí, sino que pasten precios de tal manera que, que todos acabamos jodidos, acabamos pagando nosotros. Yo que sé, por ejemplo, ya ves, la energía eléctrica en, en dos años que subió a un 80%, más o menos, ¿eh? y aquí pagamos a nosotros. ¿eh? Eso del déficit tarifario, que nadie sabe lo que yo... yo oye. ...creo que soy una persona que más o menos... ...tienes entendedores... ...bueno, pues oye... ...va, oh, joder, estoy estudiado y esas cosas... ...debiera entenderlo... No, no, ...no entiendo nada, no entiendo a qué se refiere... ...eso del déficit tarifario... ...¿eh?... ...y el déficit tarifario pagamos otros porque... Eh, ...o lo paga el gobierno... ...pero bueno, el gobierno ya os digo que no tengo yo muy claro... ...que seamos todos... ¿eh? ...págalo el Estado, que bueno, al fin y al cabo sí... ...son perres de todos, pero que les tienen ellos... ¿eh? pero también acabamos pagándolo en la factura ¿eh? acabamos pagándolo en las facturas y bueno, no sé o sea, una cosa muy muy curiosa porque no lo entiendo nada no lo entiendo nada y como cuando esto de la, de la prima de riesgo yo creo que nadie sabía lo que era exactamente pero pero bueno estábamos ¿eh? tan fortucos de, de sentirlo que, que ya trabajábamos con ello pues con lo de la lo del déficit tarifario debe ser más o menos una misma cosa una cosa parecida ...una cosa que, que debe ser mentira... ...debe ser algo que, que inventaron ellos... ...y, y ya está... Ya ...pero bueno... ...inventaron ellos y, y trabajamos... Y, ¿eh? ...como pininos... ...no sé... ¿eh? ...también es verdad que... ...les les posibilidades al, alternativas... encima pues ...encárganse de, de terminar con, con ellos... Con, ...con ellos también, de reprimirles... ...antes uno podía... ...un depender de las empresas eléctricas ...podía... ¿Eh? podía poner unos placas solares. Ahora ya no puede hacerse, ya no puede hacerse eso, ya no puede hacerse eso. O sí puede hacerse, pero bueno, ya no con tanta facilidad como en antes. Y ahora pagando, cuando antes te pagaban a ti, bueno, historias el copo. Bueno, pues digamos que esos, eh esos antiguos monopolios públicos, antiguas empresas públicas, de gestión pública, que se convirtieron en oligopolios privados, podríamos decir que ...que tuvieron éxito, éxito para ellos... ...no para nosotros, nosotros salimos perdiendo... ...y es decir, a ver, en este... ...de los 40 millones aproximadamente... ...que debemos vivir en España... ...pues te va a haber como... ...unos cuantos cientos, ¿eh? ...bueno, venga, vamos a ser, buenos ...unos cuantos miles, que ellos vino de puta madre... ...la... ¿eh? La, ...la privatización... ...pero bueno, los otros 39 millones... ...999 mil... ...no nos vino... ...especialmente bien, ¿eh? nos jodió bastante, nos jodió bastante. Pero bueno, hubo otro ámbito en el que yo creo que, que ellos no quedaron tan satisfechos con el beneficio, que fueron todos los ámbitos en los que, eh, en cuenta de suprimir un, un monopolio, digamos que lo que hicieron fue abrirlo a la competencia, ¿eh? a la competencia privada. Pues digamos que, que oye, pues en, en este país, en este reino, ¿Eh? el reino de España te ha la, la educación pública estaría ¿eh? bueno pero también te ha permitido la educación privada ¿eh? hay un sistema educativo público y hay un sistema educativo privado es curioso porque eh, un gobierno tras otro eh, van tomando medidas eh, eh, en busca de, de favorecer lo privado frente a lo público y yo creo que no ellos día, no ellos salían porque resulta que de siempre ¿eh? si si de alguien tiene tiene interés que busque les, les estadísticas los conocimientos de de las personas que, que asistimos a, a escuelas y institutos públicos resulta no perdón Resulta que son mejores, los resultados son mejores que que la gente que fue a a centros educativos privados. Yo todavía me acuerdo que que madre de dios cuando cuando yo iba al instituto, cuando yo estudié el COU, el curso de orientación universitaria, bueno, pues enteréme de que de que muchos muchos institutos privados no tenían no tenían COU. y bueno pues para hacer el coo por ejemplo en el instituto público pues de repente en el coo apareció un montón de gente que venía de De privos y que ya es sencillamente porque tenían tan malos resultados en, en, en, eh, eh, en la selectividad que yo el examen este de, de acceso a la universidad que iba detrás del co. Te explico lo por si hay gente eh, mozos, entiéndome, coño. Que, que el otro día a, a mí pasado me lo contrario, pues no se sé si me va a explicar que si la PAU, yo que coño, y eso de la PAU, pues, lo, lo mismo que la selectividad, solo que llamó de otra manera, pero bueno. Que viene a ser lo mismo. Bueno, por pues la cuestión ya que, que muchos, como no podían tapar los os pésimos resultados ¿eh? en, la, en la prueba esa, en la selectividad, por lo que hacían ya era no presentar a nadie a la selectividad, no tener go. bueno. Y hacían casi bien, porque yo acuerdo más de una, una amiga que, que estudiaba en un instituto privado, y concretamente un instituto de Cures y de Moises, y la la mocina esta pues pidióme por favor les los apuntes de, de filosofía porque decía ella yo oye que me en mí que la filosofía no me la de, de explicaron muy bien porque <ríe> explicaronme como era lo, lo, san agustín me parece de, de, a mí me explicaron que cuando triunfo lo, lo que la filosofía del, del sistema san agustín llamaban la ciudad de Dios, San Agustín o Santo Tomás o qué sé yo... ...bueno, un santo, ¿eh? un santo filósofo... ...que cuando triunfa la ciudad de Dios no va a haber aborto ni divorcio... ...y yo creo que esas cosas no les he dicho... ...yo no, pues fía, esas cosas no les he dicho... ...o cosas como, por ejemplo, de eso sí me acuerdo mejor... ...la filosofía eh, cartesiana que, que falaba del... del el, era el cartesiano, y era aristotélico madre de Dios... Que, ...que no tiene nada que ver... ¿Cuál de los dos falaba del de motor inmóvil? No, la aristotélica. Bueno, sí, la aristotélica. Sí, joder, mucha, digo yo la cartesiana. Bueno, igual sí, la cartesiana. Bueno, qué sé yo. Este y no yo, programa de filosofía. Uy, coño. Bueno, la cuestión ya es que decía el motor inmóvil y Dios. Y claro, pues, ¿no? pues, el motor inmóvil y Dios es una interpretación eh, cristiana. Pero... pero oye pues no necesariamente los profesores que fueran a corregir el el examen de selectividad se si preguntaban por la ciudad de Dios pues por pues, si ven a tener una una visión cristiana ¿Eh? Ni ven a pensar que, que el triunfo de la ciudad de Dios y era que no iba a haber aborto ni divorcio, ni bodas homosexuales, supongo que tampoco que tampoco deben a haberles. Bueno, pues lo dicho, que, que la, la sanidad, la sanidad madre, la educación eh, pública solía ser bastante mejor en la gran mayoría de aspectos que la educación privada ¿eh? Eh, en general. la gente que estudiábamos en el en el sistema público, solíamos tener mejores resultados a largo plazo, por lo menos, que la gente que estudiaba en la educación, la educación privada. Y es verdad, podéis decir, sí, joder, pero pero los institutos públicos estaba lleno macarras y tal. Sí, sí, eso es una grandísima verdad, estaba lleno macarras y ¿sí? en los privados seguramente todo eso estaba más controlado. No lo sé, porque yo no tuve allí, eh, no tengo ni puta idea. Pero bueno, sí que, sí que me lo contaban y incluso la misma que que meteme a un instituto privado para estar más controlado. Entonces, bueno, lo que ocurría allí era que en los, los centros privados o sea, la gente que llenan esos macarras, que no un estudio qué que tal, acaban echándolos. Entonces, bueno, pues es si digamos eh, esos puntos negativos en la estadística no los tenía, pero tampoco tampoco destacaban lo que quería decir que los de los los que sacaban las mejores eh, calificaciones entre ellos, pues que no llenen no llenen tan buenos como como la gente de, del público. ¿Mm? Sistema sanitario. Pues otro tanto abrió sí, abrió o sea, no sé si ya se abrió con la, con la, bueno, cuando exactamente se abrió, pero bueno, el sistema sanitario, digamos que yo siempre recuerdo que tuvo, que tuvo abierto. ¿eh? Había un sistema público, pues una sanidad, una sanidad pública, y había también eh, un montón de, de empresas privadas que ofertaban servicios de servicios sanitarios. ¿eh? había gente que podía tener un seguro un seguro privado ¿eh? y, y ir al ir al particular en vez de en vez de ir al seguro ir al particular pero curiosamente pese a que la gente pasó muchos años ¿eh? espotricando contra el sistema público de sanidad oh, esto estoy una una eso no sé qué ahora seguramente esos que lo decían arrepiéndense, arrepiéndense fundamentalmente Pues el, el sistema sanitario ¿no? es, pues, en España, en el Reino de España, y es un sistema maravilloso. Da mil vueltas a, a cualquier sistema privado. ¿Mm? De hecho, bueno, pues lo, los funcionarios que, por lo visto, tienen los funcionarios de la administración pública, curiosamente, parece ser que tienen derecho a escoger un, un sistema de, de un seguro privado, ¿eh? Pues, pues no lo, no lo hacían muchos de ellos. Yo la, la gran mayoría de los que conocí, eh, como yo saben escoger entre bueno, pues el privado o el la mutua privada o el público. Preferían el público, público quedaban con el público. ¿eh? Eh, yo más de un caso llegué a, a, a conocer de, de médicos que que trabajaban en la en la sanidad privada y que decían en, en Petit Comité... Eh, yo trabajo en tal clínica privada, pero si de alguna vez me pasa algo, por favor llevadme a llevadme al hospital, al hospital, al hospital público, ¿eh? ¿No? por, por algún motivo será, ¿no? Por algún motivo será. Y es que la la sanidad ¿eh? en, en, en este país, la sanidad pública funcionaba de puta madre, mucho mejor que el privado. Entonces si tenemos que la educación pública funcionaba mejor que la privada ¿eh? y que mucha gente pues prefería inundir y mucha gente tampoco tenía para para a al mayor a mucha gente que querría haber mandado a los fíos a un colegio privado ¿eh? lo que pasa que no tenía perres abondes, bondes pero no pasaba nada estaba la pública joder la pública ya era collonuda en cuanto al tema de la salud no sé por qué me pasa a mí que Que, que la gran mayoría de la gente ni siquiera me podía joder un poco tiene ¿eh? todo ese tema de la espera y decirte eso, que tuviera perros para pa ir a un particular, ¿eh? para ir al privado. Pero bueno, al final yo, yo cuido que, que tampoco, eh que tampoco preferiría el, el privado particular al particular al público. Otro tema fue el de, el de las pensiones, que yo otro tema... ¿eh? Otro, otro ámbito de, de ataque ahora mismo ¿eh? de, de, de ataque de los políticos hacia las personas ¿eh? y el tema de las pensiones, están recortando las pensiones y tal bueno, pues siempre hubo un ¿sí? siempre, de, a ver, siempre, es que yo tengo uso de razón, un sistema público de pensiones que consistía en que las personas trabajaban y cuando paraban de, de trabajar bueno, pues el Estado pagaba ellos un, una pensión hombre, sí al, digamos que también hubo desde de que, yo no sé si desde que tengo un solo de razón, pero desde hace mucho sistemas privados de, de pensiones, ¿eh? los planes de pensiones y tal, que consistían en darles perres a ¿eh? un banco ¿eh? y, y que ese banco privado fuera el que se encargara de, ¿eh? de gestionar esos perres y Y, y, y, que, y que dieranles y, y de dar cuando el paisano se retira, o la paisana, pues les, les, la pensión o les perres ese es lo que tuviera forrado pero esto tampoco funciona muy bien no sé sea, cuánta gente vosotros conocéis que tengan un plan de pensiones siente que lo tenga yo conozco, conozco unos cuantos siente que mire mucho para él o que aporte mucho no, la verdad que conozco pesos conozco más bien pocos conozco más bien pocos y, y esa... y esa es la la cuestión qué tenemos per ahí? ahí uy qué ruido estoy sintiendo no sé a ver déjame no sé yo, yo creo que hay de aquí intentando entrar lo que pasa que a ver bueno voy a voy a mirar vamos a ver a ver hombre don Maniego qué hago en la mar vamos a abrir la puerta ¡Ey! Ya estamos, uy, cago en la ley. Ahora, a ver, me se siente perequí aquí, me se siente. A ver, ¿Y oye, manejo, mirame mira, a ver si este micro que se me soltó, si sabes por, por dónde llegué. ¿eh? Porque ahora, a ver, a ver, sí, sí, ah, funciona, furrola bien. El ¿Es que está mal apretado, ah, ahí del, del tirón, estamos siento hombre. Joder, a ver Presentáseme aquí el maniago En Sinavisar Toma ese tú Y agarra un micro Hay dos nomás Esto como allí Antes había muchos micros Y ahora solo hay dos Y me parece a mí que vas a tener que berrar Porque si sonaba ¿Ves? más sí. Oye, sí Malamente, sí, no, malamente. Sé, no sé si siente Avisar, avisete ¿eh? ¿Avisaste El Facebook Ah, jojona, noche de casa por la mañana y casi no volví hasta la noche. Yo me entera, pasé a comer por casa, pero yo casi raro para mí, yo casi nunca paso por casa. Pero bueno, oye, ¿qué tal? Hombre? ¿Cómo estamos? Bueno, bien, estaba escuchándote ahí, estaba sintiéndote ahí. Estaba la... sintiendo la diatriba sí. esta que estoy sí. haciendo. Sí, sí, sí, sigue, sigue. Me defendiendo a lo público. No ent... Ya, ya, ya. ya ¿Qué cosa, eh? Eh? Sí, sí, sí, tú sigue, que no te quiero interrumpir. No, pues tú interrumpe, rompe todos los... veces que quieras, que ya sabes que el programa suele salir mayor cuando hay gente interrumpiendo que cuando estoy aquí dando la propia ayuda, la, ...eh, hasta, hasta el estates. ¿eh? Pero bueno, voy a la, Estaba hablando de, de, de que lo público formula mejor que yo creo que lo privado. Y que, por hacer un repaso, ¿eh? Eh, ¿qué pasa? Esto que me. No, pero si ya estoy sintiéndome. Ah, pero ahora, ¿cómo es posible que estuviera sintiéndome? Ah, no, claro, estaba sintiéndome porque, claro, estoy falando y entonces siéndome a mí mismo. ¿Qué cosa? ¿Y que, a ver, para los que te hayas ido el otro lado, que qué está diciendo la netura y es que tenía los cascos puestos, pero cayeras en el cable, son unos cascos que tienen como una clavijina aquí tal y se ve que jora con el tirón cayera, pero yo soy tan feliz aquí, claro, por eso decía yo, no se siente el otro micro y tal, igual sí que se siente, lo que pasa que uno, claro, pues puede ser eso guapamente, tranquilamente, bueno, no pasa nada tampoco, ¿eh? Que, ...que bueno... Que, ...con qué estaba yo... Eh, ...ah, con el, lo del sistema de pensiones... ...que bueno, que también había planes de pensiones privados... ...pero que yo sí... conocí, ...conozco a gente que tiene... ...planes privados de pensiones... ...pero no conozco a nadie... ...que, que lo tenga muy en serio... ...más que nada porque para tenerlo en serio... Eh, ...para aportar unas cantidades... ...que pongas en unos... ...intereses para que dentro de unos años... ...cuando tú te retires... Eh, tengas ahí unos perras cojonudes bastante más de lo que tal hay que tener muchas perras ¿eh? para tener muchos eh, mucho beneficios para sacar muchos intereses y es porque tienes muchas perras ¿eh? un interés del 1% cuando metes 100 euros pues saques un euro ¿eh? pero cuando metes 1000 saques 100 y cuando metes un millón saques mil entonces es bueno pues digamos que así como funciona como funciona el sistema privado ¿Es factible eso para para la gente general? Hombre, pues no, la verdad. mucho mejor lo público y entonces casi nadie se se preocupaba de del privado. Entonces, cuido yo, no estaba muy contenta la iniciativa privada con con estas aperturas. No, ya ya digo como la energía, como las comunicaciones que sabéis de puta madre, convirtiéndoos el monopolio público en un oligopolio privado. que se encargó perfectamente de quedarse con todo, de quedarse con, to, de quedarse con, con absolutamente todo, de pactar, de pactar precios ¿eh? ¿qué pasa, manejo? que estás inquieto, véate yo No, no <ríe> un Ah, yo, vale, bien Oye, ¿no me pediste permiso para fumar? No Tú no. piensas, tú piensas que No, pero no, jago en la mar, para fumar acá Hostia, estaría bueno Que, que bueno que en realidad me el, el fumo del, del tabaco no me presta especialmente eh pero bueno que sé yo también como si el gobierno prohíbe fumar pues algo bueno tiene que tener no digo yo supongo yo, yo que casi casi voy más por la definición en negativo eh yo no sé lo bueno que tiene que tener pero si si si para ellos es malo ye que ye, ye que ye, tiene que ser bueno tiene que tener algo bueno bueno pues seguimos con el seguimos con el tema eh, pues seguramente tan contentos toda la, toda la gente de eso de la de ser toda la energía de ser de las comunicaciones y tal pero seguramente no tuvieron tan contentos los de los sectores pues por ejemplo eso de los de los bancos con las pensiones no tuvieron tan contentos eh, los los de los de las clínicas las empresas de sanidad privado no tuvieron tan contentos los de los de el sistema privado por ejemplo las universidades privadas eso es, privada ese existe ¿eh? y hay unos cuantos años que, que recuerdo cuando se autorizaron los primeros y empezar la gente y tal pero bueno digamos que, que la gente que iba a la universidad privada eh, hostia, cuidadín ¿eh? que que no hieren el, el general de los mortales hieren unos pocos de unas castes muy muy específicas y no pasaba nada porque tenemos ahí la otra universidad que la universidad yo ya digo yo una yo una mierda yo un, una institución de tortura pero bueno como institución de tortura torturaba mejor la pública yo creo que o torturaba igual de bien que la que la que la privada no ¿Mm? entonces bueno pues como esto no furló hicieron presión hicieron presión no funcionó el tema de los, los oligopolios todos hicieron presión, hicieron presión y, y, y los que estaban o los que estaban y los que están interesados en, en sacar por cuello económico de gestionar la la la, la, la enfermedad, de, de gestionar la, la la la más que la educación, yo diría la formación y, y no formación precisamente en el sentido bueno de la palabra ¿eh? de formarse, de aprender, no, no. ...de, de formato para que sellas lo que yo quiero que sellas... ¿eh? de gestionar la, la formación vista en ese sentido eh, de gestionar las la, perras de la gente para ¿eh? para supuestamente devolverlos cuando sean viejos ¿eh? de que usar los osaforros de disponer de los osaforros ¿eh? mientras mientras todavía son mozos y y, y devolv si acaso ¿eh? cuando ya cuando ya te han viejos... Bueno, pues como noño os funcionó, dixeron, a ver, ¿cuál puede ser el colpo puede ser la manera de que la xente, deixe de preferir lo público pa pa tirar xa a lo prigo. ¿Cuál a maneira, manera? la mellor maneira ye cargarse todo lo público, cargarse esos sistemas que supuestamente funcionaban bien, ¿eh? Como cómo lo facemos? Bueno, pues engañando a todo el mundo, vamos a hacer creer a todo el mundo que existe una crisis. Vamos, esto que llamamos crisis, que en realidad eh, yo llevo sintiendo que estamos en crisis de toda la puta vida. Yo desde que tengo uso de razón estamos en crisis. No hubo ningún momento desde que yo nací, que recuerde, que dijeran, bueno, no siendo cuando Aznar dijo que aquello de España va bien, que debió ser el único momento en el que vivían bien las cosas. Yo siempre sentí que estábamos en crisis. Crisis por esto, crisis por lo otro, crisis por lo demás allá. Pero siempre estábamos en crisis. Los grupos punkis de Fechu... ...que a mí me gustaban en eh, antamos los 90... Eh, ...que ya, bueno, entamos los 90... ...gustaban a mí, pero ellos ya grabaron... ...mientras toda la década de los 80... ...y ya fue la mente de la crisis. Estábamos eh. siempre en crisis. Yo creo que siempre estuvimos en crisis. Y hago no inventarnos otra. Porque yo creo... estoy convencido de que todo esto es un puto invento de mierda ¿eh? que se lo inventaron sencillamente para que, pa que nosotros cuando digo nosotros, digo a la gente en general ¿eh? yo no sé si, si, si los aquí presentes por ejemplo, somos de los que nos lo creímos ¿eh? pero hay mucha gente que, que creyó eso de que viviéramos por arriba de nuestras posibilidades y tal ¿eh? y entonces, bueno pues como hay crisis, hay que recortar ¿eh? y como hay que recortar hay que lo que ellos llamen externalizar eh, externalizar que privatizar eh, cuando dicen el, no pues, pues en, en, en la comunidad de Madrid por ejemplo que es la más famosa que está haciendo vamos a externalizar la gestión de, de la salud la gestión sanitaria vamos a externalizarla que externalizarla privatizar eh, y que hospitales que antes eran públicos pues ahora son privados y claro como son privados Para, para tener por cuello si yo soy un empresario privado y tengo una empresa, pues buscaré ganar perros con esa empresa. ¿eh? No me preocuparé de curar a la gente, preocuparéme de ganar perras. ¿eh? Si los curo, bueno, pues cuadro. Los curaré y si a más perros curando los que deseando los morrer. Si gano más perros deseando los morrer, pues deseos los morrer. ¿eh? Joder, estoy hablando de, de, de, ya lo no sé, de un estereotipo empresarial que no necesariamente todos los empresarios son así. ¿Eh? pero sí es verdad que yo cuido que cuanto más grande llega la empresa más asesina ¿Eh? no creo que nadie se haga rico trabajando ¿eh? Ni siendo buena persona, ni, ni, ni, ni protegiendo, ni, ni curiando a los demás No creo que nadie se faiga rico, nada de, de esa manera ¿eh? ¿Eh? Y por eso, bueno, pues ya en negocio, y en negocio, eh, dejar morrer, por ejemplo Ay, tenemos que hacer recortes en la sanidad O sea, que va a haber que dejar morrer de una gente la que no tenga perres Para pagarse este medicamento, que antes si lo pagaba yo Pero de hecho de pagarlo, pues amigo, que tienes perres No, no pasa nada, que, que hay privados, manta, que hoy es un seguro privado una clínica privada pagues a estos perros y falta el tratamiento que no tienes perros te jodes si y mueres ¿sabes? <risa> estoy estoy así estoy así que no hay perros bondas que viviste por un río de las dos posibilidades y entonces no tienes perros para pagar la medicación por problema tuyo haber guardado cuando había mucho ¿eh? y así no como furrula y así no como furrula las cosas no te puedes manejo y en eso no segundo eso tío ¿eh? y algo y algo que, que a, a, y a apesta por todos los lados y apestoso y apestoso o sea, es, es... pues no tendría problema en hablar, por ejemplo, bueno, y apestoso que deixe morrer por ejemplo, una persona que no tiene pa que no tiene presabondes pa pa pagar, ¿eh? un sistema privado de de sanidad que al tratamiento que ideal el el el medicamento que necesita, pero también en segundo que un paisano que trabajó toda la puta vida si no tuvo perres pa, ¿eh? ...para tener un, un sistema privado de pensiones... ...y no tuvo perras para darle un banco... ...para que le gestionase... ...muchas perras además... ...ya os digo que con lo que gana... ...una persona cualquiera de general... ...aunque tenga un trabajo de puta madre... ...y gane sus dos mil pavos... ...vamos a poner al mes... ...no son perras abondes... ...como para meterles en un plan de pensiones privado... ¿eh? ...y que eso y genere para poder vivir... ...decentemente cuando yo no trabaje... ...que además hay también grandes mentiras... ...porque en Estados Unidos... ...quebraron varios bancos que gestionaban... Hombre. temas de esos y paisanos que toda la vida metieron lo que pudieron ahí quedaron también sin ello hombre, caro claro, entonces ¿no? bueno, como aquí <risa> al fin sí, y al cabo sí, aquí no no sé si hubo algún caso así de que quebraran pensiones bueno. pero en Estados Unidos sí, invierten en bolsa y bueno, y, bolsa y mira, otro tema otro tema guapo de la con la bolsa y las pensiones hay una cuestión mm. que también la sentí porque yo ahí todas estas reflexiones que estoy haciendo pues es que son mías ¿eh? que yo soy un copión y me dedico a plagiar y yo estoy plagiando un paisano que el discurso de un paisano que sentí el otro día en la radio y que me pareció muy lúcido y que lo he dicho que me pareció que decía cosas muy parecidas a las que pienso yo por eso, por eso lo reproduzco La putada de que no me acuerdo el nombre O sea que lo siento mucho, estaría muy bien citar a la fuente Pero eso no llega una cosa que solo la en El plagio es necesario Yo creo que sí, ¿eh? joder caso, sí. Claramente Pues comentaba el caso de, de, del tema este de la hucha de las pensiones La famosa hucha de las pensiones Por lo visto Hasta ahí un par de años En la, fam la famosa hucha de las pensiones Había superávit uh -huh. ¿eh? Tenía muchas más pérdidas De las que hacían falta para bajar las pensiones ese superávit también vertió en, en la so gran mayoría ¿eh? no sé si ya era un 80 80 y pico por ciento en, en deuda pública del Estado español, del Reino de España entonces dejamos joder, era el, el el sistema perfecto el propio Estado invertía en la su so propia deuda, ¿eh? de manera que por un lado ganaba porque los intereses que tuviera la propia deuda ganaba los sí pero por otro lado tampoco te iba a tener que pagar intereses tan brutales a otras a otras personas o otras entidades que tal, porque bueno, como ya compraba, buena parte de ello pues asegurábase de que el, el interés tampoco fuera tan alto. Esta parte de mía, esta no la dicho pues dijo no lo yo Pero bueno, yo creo que, joder, <ríe> no sé, yo obvio, yo obvio. Yo creo que yo obvio que fue mejor. Ahora claro, Como, ...como ese... ...por lo visto ya... Des, ...esa hucha ya tiene déficit... Sí. ...ya tiraron de ella... ...ya tiraron de ella... ...supongo que entonces... ...ya no pueden invertir en... ...en... ...en, en la deuda pública... ...a lo mejor por eso... ...nos contaban que, que estaba tan cara... ...y que ganaban tantos perros... ...los que compraban deuda española... ...porque tenían unos intereses... ...de la de Dios... ...no sé... ...yo no entiendo esas cosas... ...y para mi idea que, que... ...que otro timo... ...que no están... ...que están metiéndonos... ...toye toda una gran acumulación de capitales... ...sí... Por sí, sí. parte de los mismos de siempre, pues dijeron, bueno, aquí hay mucho dinero que está que aquí, entre que ye, en teoría patos ¿no? Con bueno, esa de la idea de lo público. Mm -hmm. Pues ahora vamos a cogerlo, porque también nos interesa tenerlo. me claro, claro. La, la, la lógica capitalista y esa, la acumulación, ¿no? De Yo imagino de que... que los que se dedicaban de al sean, negocio sí, banquero, ¿eh? De los bancos, pues tienen que decir, a ver, ¿por qué este Estos perres, claro. en vez de tenerles nosotros, les tiene el estado. Y entonces, oye, pues agarraron a, a los a esos marionetes, presidentes, ministros y estas cosas, y, y, y leyeron los la capilla. ay, como yo a ver, como oye, está movido, oh, que, que está quedándole, está con perros que en vez de quedándole nosotros. Que vosotros vais a trabajar por nosotros el día de mañana. O, bueno, trabajéis ya, pero el día de mañana, ¿eh? cuando eh. salgáis de aquí, de la putrona, ¿qué? ¿Quién más va a vosotros el...? ¿Eh? Bueno, el, el, el Estado hoy os da una paga cojonuda Bueno, mí también, sí, pero... Pero no sirve Ellos vale, ¿no? ellos vale. basta en Además un paisano trayendo toda la puta vida, pero... Joder, en un mes En un mes, pero... la una puta pero... que los parió Y entonces dirán ellos, oye, pues joder, vamos a vamos a cargarnos el sistema de pensiones público Para que el privado gane ...similar, el sistema de sanidad... ...pues lo mismo dirían muchos de los que... ...sistionaban la sanidad, sanidad privado ...dirían, oye, pero como ella está movida... ...que aquí no viene nadie... aquí no ven nadie, ¿por qué? ...porque la sanidad pública está bien... ...oye, pues vamos a joderla, que no está tan bien... ...quita esto, quita de allá, quita el otro... ...que les coles para pedir una cita... ...que en antes eran de cinco minutos, pues que siguen de cinco horas... ...y que la lista espera que en antes era de tres meses... ¿eh? ...que sea de doce, por lo menos... Y entonces es así, la gente que tiene perres, vendrá a lo privado. La que no los tiene, bueno, pues que se jodan. Básicamente, y así, que se jodan los demás. Y, y el que tiene perres, que vaya para allá. como si las perras se comieran eh con lo que tienen apalades ya y curioso yo bueno siempre sentaba los metía los dentro una caja y, y metía los ahí de, con perres nada más y ahora ahí, perras, perras, hasta que hasta que reventaron ahí comiendo monedas y... nadie no, sabes que siempre lo siempre lo siempre digo que la mejor manera de entender el capitalismo yo al contrario en un libro que no trataba del capitalismo Que, que ya era el libro este, el de Gomorra, que trata sobre el funcionamiento de la mafia. Y ahí fue donde entendí perfectamente cómo formulaba el capitalismo. Sí, sí, sí, ese libro ya es revelador en ese aspecto. ¿A que sí? Nunca Estoy de acuerdo, no. de acuerdo 100% contigo. De sí. hecho, lo comentamos ya en algún sí, sí, momento. Sí, sí, sí, alguna vez. Lo pues, hablé aquí en el programa del Pistolero hace unos años y. Y, y es verdad. Posiblemente sí, sí. lo autor él sabía, no es, eh, si no tuviera la más mínima intención, ni no, tuviera eh. ni idea de que estaba reflejando también el sistema capitalista, pero, uh -huh. oye, consiguiólo, ¿eh? Uh -huh. y, el, y tú que te has metido en el sistema educativo, maniego, el sistema educativo digamos que, tan a ver, no furulaba mal, furlaba mal, a ver furlado, horriblemente porque bueno ya ya sabemos que no hay un sistema educativo que hay un sistema formativo que tal pero bueno sí, digamos pero que la, la gente por lo menos sabía leer sabía sí. escribir sabía hacer cuentas había algunos que lo se aprovechaba más y tenía suerte de tener buenos profesores aprendía a pensar en algunos casos vale en sí, algunos casos igual que la educación que la sanidad Que todo eso, y era todo muy mejorable, realmente, bueno, tenía sus. Su, siendo bueno, podía haber sido, podía haberse hecho mucho mejor. De hecho, fue una de las cosas que se aprovecharon. Coger esos fallos que tenía el sistema, con esos sistemas, potenciarlo y hacerlo, ¿eh? demonizar el, la sanidad pública porque había no sé qué y tal y cual, o la educación porque no somos, estamos o tal demonizarla para después cargársela. Puede mejorarse, pero pero está claro porque bueno, está gestionada por un cre, estado, ¿no? Que ¿Crees no haya... en el en lo, en lo de la población pisa esta? No, no, no, no, no voy a eso. Voy más bien a ese aspecto de, de lo que te dices formativo, de anular al individuo y convertirlo. No, pero, en... pero de todas maneras quiero decir. Yo una pregunta ahora. ¿Crees en ello? A ver, creo en ello. Eh, que, yo conozco que... las pruebas. Vilas. Eh, son pruebas eh, bueno que. Tienen cierta subjetividad, pero también tienen una parte de objetividad. Es decir, son unas pruebas que un alumno ha de pasar eh, y, que, y que se supone están relacionadas realmente con el currículum de lo que se está estudiando. Ya no sé, a mí. Eh, Son un poco diferentes a lo que se ve en, la, en las clases. Son más de pensar, de interpretar. Buscan más ese pensamiento que posiblemente en la educación aquí nos esté dando, porque son más de raciona, de, de, de ...utilizar el razonamiento más que el conocimiento... Yo ...propiamente yo y tal, pero... Cuesta mi trabajo pensar, creyer que se llenan asépticas... No, no, asépticas no son, ni, no, ni menos, mucho menos... ...pero bueno, en, en cuanto que... Eh, ...tiene una cosa eh, interesante... ...que en cuanto que son homogéneas... Pa, pa, en, ...en toda Europa... Uh -huh. ...sí que puede ser un indicador... ...más o menos válido... ...de dónde se está... haciendo mejor o peor las cosas, dentro de la subjetividad que pueda tener, ¿entiendes? La, Tú que hiciste pruebas de ese tipo, vale, la prueba no es buena, no sé, no sé. pero yo homogénea, entonces... Mmm... No, pero bueno, yo, yo que precisamente el mío, sí. normalmente el mío, mi, la mi excepción a las pruebas y precisamente la homogeneidad uh -huh. <risa> pero que bueno, porque las personas no son homogéneas. Claro, vale, sí, sí, sí, pues... bueno, en ese aspecto no son, bueno, como toda prueba tiene esos fallos de concepto, por decirlo así, pero... Bueno, no puede, puede servir para dar un indicador, no, no hay que... 535 puntos, bueno, eso un no digna. Pero a, me, a nivel macro, a nivel eh, desde arriba, no ¿sabes? Sea, ¿sabes? A mí los... llama la atención que de siempre, cuando vi las pruebas, esos, los resultados del PISA, siempre casualmente eh, sacaban mayores puntuaciones, por ejemplo, las últimas, sacan mayores puntuaciones países... emergentes que ahora mismo tan económicamente potentes Y como si como lo que suele pasar con los juegos olímpicos y estos que se amañen para ¿eh? pa hacer hacerlos en un sitio y por otro para para que ganen unos determinados estados que ganen más medallas porque claro que yo no sé si después se cocinan esos datos claro, o no yo, yo estoy prácticamente convencido de que sí o también se puede pensar que en esos países Por ejemplo, Brasil, que sea uno de los casos últimos que hay ahora mismo, así de que está haciéndose inversiones para que haya. O sea, tío, o sea que si realmente se intentó mejorar un poco el sistema dentro de. O sea, acceder a más gente, para dar una imagen esa de modernidad, de incorporación a la democracia, etcétera, etcétera, como que invierten en ese tipo de cosas para que los indicadores sean mejores. También hay un aspecto. Yo eh, manejo. Bueno, yo yo seré escuelas, muy. Eh, seré muy hacer, negativo. Pero yo no creo que cuando un Estado eh, tenga interés en, en, en subir, por ejemplo, eso, los índices de, del PISA ese, nun tengo, No puedo creer que se dedique, por ejemplo, para mejorarles las estadísticas en, en educación, a invertir en educación. Invertirá en comprar a los que cocinen esos datos para que salgan a su gusto. No, a no te puedo ni rebatir <risa> Ni aceptar la, ya, la porque suposición no Porque no lo sabemos exactamente Puede nah, ser una hipótesis bueno, no. que puede estar encima de la mesa No puede ser nada maniego, Este programa es mío y aquí decimos lo que nos pues da la, absolut, la gana sin necesidad absolut, del, de repetir claro. o a sea, ninguna foto claro. en En todo caso, pues se plantean las opciones posibles Que puedan ser, ¿no? Y pues creemos, sí, no, y ¿por qué, por qué no? Oye. Bueno, no obstante uh -huh. Volviendo al, al tema En el que estábamos Eh... el sistema educativo sí. pues y otro de los casos en los que el privado no furló bien la iniciativa no, privada no. Eh, bueno, siguió funcionando la como privados los, los religiosos, los católicos uh -huh. y tal pero bueno, suponse que con esa vamos a hablar más de, les, de las universidades ¿eh? sí. aunque seguramente lo dan más, porque en las universidades sí que había eh, bueno, pues había universidades no necesariamente universidades privadas No necesariamente ca católicas, ¿eh? uh -huh. pero que seguían siendo universidades privadas. Pero pocas gente te iba a Esas universidades privadas, la gente con muchas y si quieres y tal, pero incluso había gente con muchas perras que iba a la pública, uh -huh. porque igual opinaba que la formación que te iba a recibir en la pública, pues ya era buena. ¿eh? Y claro, dirían: esa gente de las universidades privadas, dirían ellos, ¿eh? de nuevo porque la gente que que monta una nueva superavell y que tiene muchos millones y que eh, quiere sacar mucho por cuello y todas esas uh -huh. cosas ¿eh? y por supuesto también tienen esos marionetes en el en el en el ámbito político y os diría le esos marionetes me cago en la puñeta si la pública la ponéis también ¿eh? pues entonces no viene nadie deseando las perras a mí la pública tiene que ser una puta mierda ¿eh? la gente tiene que ir a clase y no tener calefacción ¿eh? porque todos pagan perros con tal de venir a la, a la, a la nueza no sé yo, yo hace eh, tiempo a un paisano, tampoco sé decirte quién era, no, escuchélo por ahí tal que decía que el, el tema de ir a, a la educación privada, en muchos casos eh, aún no siendo buenos colegios, no hablo de todos en general, eh, de concertados y demás, sino de ciertos colegios, era más que por el aspecto formativo por el aspecto de relacionarse con es decir, ciertos colegios y ciertos sitios donde van las élites, uh -huh. lo que hace uh -huh. es de alguna forma seguir perpetuando la élite en cuanto que se establecen los contactos, y las relaciones con gente que luego va a tener acceso pues a empresa a niveles políticos altos, etcétera Exactamente, la relación claro, y claro. bueno, después ya te hacen un máster pagas un máster un poco más tal y ya sales ¿Cuántos inútiles hay por ahora mismo en las empresas españolas? Pues sin ir más lejos, porque ya la que conocemos que formativamente no son nada del otro mundo, posiblemente hayan sacado unas notas normales o mediocres, pero como tuvieron un máster, pues pudieron acceder a, una, a unas capas directivas, de, pues que eso, si no tienes unos másteres de treinta y tantos mil euros, pues no no accedes. Y en la casta manejo... Y en la casta, por eso. Sí, en en ese casta, aspecto y después bueno, dentro de esa casta, esos colegios de élite, hay colegios de élite realmente buenos en los cuales sí que hay aspectos formativos interesantes y, y positivos, que bueno, sí pase, la elite no, la élite, la élite que vaya. gasta dinero. ...también a veces exige criterios de calidad educativa... ...y sí que... ...pero bueno, claro, esos ya están totalmente... ...esos no son los que van el... ...el, el gran porcentaje de gente que va a los privados... ...no son exactamente esos... Eh, no, ...no cumplen ese estándar de calidad educativa... ...por decirlo de esa claro, forma... claro ...vale, porque todo el tema concertados y demás... ...son realmente malos y mediocres en general... ...hay alguno... Debe, ...algún pero, colegio embargo, de esos que sí son... ...¿cuánta gente va a acabar... ...yendo a ellos? Muchísimo. ...más que nada... ...porque, los, porque mm. le están destrozando... ...el otro sistema... entonces ¿no va a quedar otro que de ahí nos va a quedar otro para que tenga para mm -hmm. pagar o volvemos a decir lo mismo entonces ¿cómo va a terminar esto? si, si os permitimos seguir, que de momento estamos permitiendo y os roto eh, va a acabar con una yo creo que vamos hacia el modelo de, de los Estados Unidos eh, así que vemos en las películas de clínicas pa gratuitas pa probes y de mierda y de eso te sienta ahí hacinada nada y tal y bueno pues los demás para la gente que tiene para pagarlo gente que tiene para pagarlo hasta que tiene una enfermedad muy jodida que no entra en el seguro y que todos acaben probes igual que los demás las escuelas por vida otro tanto las escuelas yo creo que sí también también podemos ver las películas este de no ni ni en las películas yo conocí a unos, cuando trabajaba en, un en aquel cibercafé, ¿Mm? conocí a unos cuantos que venían, americanos, que venían con un intercambio aquí a España, teníamos un convenio con ellos para que se conectaran a internet en la, en la tienda aquella, y, y me contaban, bueno, les sí ¿esto cómo funciona y tal? Y decían que, no, no, que ellos que venían aquí ahora a acabar de estudiar, a pasar lo de putísima madre, <risa> que vienen aquí a acabar el, el, la universidad de fiesta y tal, porque después tenían que volver a ponerse a trabajar para pagar el, los estudios. Ah, se estudiaban se todos con, con créditos que hay una cosa que se está implantando aquí también ahora Efectivamente. con créditos bancarios, quiero decir, no con créditos ya nos metieron el tema del crédito en, el, en, la, en, la, en las asignaturas, ¿eh? que estudiabas por crédito después ya el crédito lo pagabas al banco, entonces, decía, bueno, no, vamos aquí ahora y después cuando venga, pues yo tengo una deuda de 30.000 40.000 dólares vale de una de un banco que te lo da cinco años y después pues te lo tienes que pagar como pagas una hipoteca de una casa o sea, hay una manera cojonuda de ellos ¿eh? donde ganar perros sea, ya te enganchan antes ya a la ya, vez a banquero, te la, vez sí, la sí. educación te aquí no, te wow, enganchaban cuando pago? comprabas la casa o, el, o un, un coche o sí, tal ahí ya te enganchan te... ya cuando estudias cuando, te has estudiando, cuando estudias ¿eh? bueno por supuesto no claro pruebas. cuando cuando puesto el tema de sanidad y demás porque si tienes perros pues pagas el seguro y si no pues tú dices vas a la ¿Cómo allí la caridad pública? Eh? ¿La, no sé, ¿la bases, no sé, las clínicas. Sí, llaman clínicas, clínicas, creo que llegan las que son gratuitas mm. y mm -hmm. no sé de otra manera. Les. Mm -hmm. Pero bueno, la cuestión es, ellos, ellos a ellos a quitarnoslo a, a nosotros. Mm. Había ahí un sistema público con, con todos esos, esos fallos y, y demás. había muchos que, que cuestionábamos un montón de cosas de ellos, pero que bueno que estaban furlando pero, sí, pero, pero ahora... había tán... las necesidades básicas de muchas personas, ¿no? que no sí. tenían forma de... pero ahora están cargándoslos uh -huh. es, resulta me extraño, ya venía escuchándote, resulta me extraño pero hacía la reflexión, uh -huh. esa hora en el coche cuando subía para aquí de que de escuchaste a ti, al anidónico defendiendo lo público en cuanto a que algo gestionado por el Estado, ¿eh? no por otra cosa No, pero bueno, digamos ah, pero que bueno, yo defendía... No sé. Lo defiendo, o defiendo, lo público sencillamente por oposición a lo privado. ¿eh? Uh -huh. eh, yo considero que el Estado lleve una empresa más. Uh -huh. Ahora mismo. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. A lo mejor no tenía por qué ser. O no debiera ser. Eh, incluso desde las ideas de un demócrata, ¿eh? una, una, el Estado... ¿eh? debiera ser una una especie de gran entidad uh -huh. eh, propiedad de todos y estornado por unos pocos sencillamente porque no no puede ser estornado por todo el mundo a la vez pero bueno podría debería debería ser así o debiera ser así eh, yo preferiría con mucho por supuesto coño pues pequeñas eh, digamos entidades autónomas yo preferiría mil veces que un hospital no llevara el, el el el ministerio de de sanidad tuviera, eh, cortapisarado por lo que el ministerio de sanidad o la consejería de sanidad en cuestión dixeran, preferiría mil veces que un hospital tuviera gestionado por los médicos que trabajen en él, por enfermeres que trabajen en él, por por personal que trabaje allí, de la misma manera que que que que una fábrica cualquiera tuviera gestionada por la gente que trabaja en esa fábrica. Todos en pie pide igualdad, ¿eh? Y los de esa uh -huh. fábrica pues, se dedicaran a, a la su función, que fuera, pues yo qué sé, fabricar macetes ¿eh? con la, el, el mismo prestigio que, que los del hospital, se dedicaran a la, sí. a la sugestión, gestión, que era evitar que la gente uh -huh. se pusiera malo y tratarlos cuando se pusieran mal. Eso es lo que yo preferiría. Pero también... también eh, que lo digas porque, porque que quede parecer, claro para eh, que quede claro porque puede hacer que tengas una postura de estas... Ah, pues, demócrata bueno. izquierdosa en Com cuanto comunista de, de, de comunista sí, o sea, sí, comunista, sí. sí, sí. sí es verdad te había pensándolo también te digo, sí. estoy sonando comunista hoy sí ¿eh? sí sí puede ser porque no. ahora a ver, la posición a esa que tú dices contra lo privado lleno gran parte del discurso de la izquierda comunista claro tal, claro sí, esa, sí, sí, es verdad y, es y verdad. esa no que, bueno y bastante bastante discutible yo estoy mucho más de acuerdo con eso que planteas de esa autogestión de oh, me, claro. de los centros o de espacios públicos que, que la gestión por parte de un Estado no Creo que no lo que pasa que digamos que entre la gestión por un estado, bueno o mm. mala gestión, mm. eh, y la gestión por parte de de, ¿De la empresa privada si sí, pues no, no, está eh. claro peor, eh. nos quedamos con lo que eh, nos exactamente, exactamente, ahora, sí, sí. ¿eh? soy una postura más bien socialdemócrata <risa> puede ser no, no tífonos, pero, bueno, sí, no, pero bueno, está, está claro el argumentario Yo creo no, que, a ver, que, voy eh. en este caso digamos que eh, casi va uno más allá de De, de, de, gran, de grandes sistemas ideológicos que rigen sí. el mundo y básicamente pienso en que hoy cuando vaya a para casa ¿eh? como todos los jueves cuando vaya a para casa pues de aquí, de la radio, al mi portal voy a topar me parece que son cuatro o cinco personas la calle. sí sí la sí, sí y eso es lo que realmente me jode <risa> y, y me jode eh, ver a, a, a paisanos a gente mayor ¿Eh? que está viendo a un con los servicios sociales del su ayuntamiento, están yendo a un centro a hacer ejercicios para ¿eh? pa, para para seguir siendo autónomos como el año que viene, van a quedar sin poder sí, ir sí, ahí sí, porque sí, sí. o tienen perros para pagarlo o el ayuntamiento ahí no sí, ellos sí. va a pagar uh -huh. eh, estoy pensando más en casos de eso estoy pensando sí, sí, en el claro. en el caso de los niños del niño ese que leí el otro día que tiene una no sé qué enfermedad raro que necesita una medicación al mes que, que cuesta una barbaridad y que la familia no tiene para dáyla. Uh -huh. Estoy pensando en esa familia también que que que el ayer no sé dónde ayer el, el otro día porque ya pongo me pongo me malo. Eh, una familia que no tiene para pagar la, el agua ni la luz y tiene al niño enfermo enfermo también con una enfermedad jodida tal sí, y, sí, sí, sí, sí. y tienen entrampiado dónde lo llegué porque además decía Era, una, era en algún periódico, no sé si digital o tal, un papel donde decía además la madre, decía, o está tan trampeado, ponlo, no me importa, está trampeado. La luz está, está punteada, el agua también, qué feo, estoy sin agua, estoy uh -huh. sin luz, y con un guaje enfermo uh -huh. en casa. Se supone que una sociedad avanzada, eso fue lo que nos hicieron creer. Debería de poder ser lo suficientemente solidaria y estar organizada de tal manera que esas personas tuvieran esa cobertura. Efectivamente. Si no ser personas, sí, porque, bueno, oye, tenemos esa capacidad ahora mismo en cuanto a recursos materiales y económicos y tal, para que nadie tuviera que pasar por eso, que bastante desgracia y eh, o, sea, por, o sea, ya de pasar por ello, que tenga ciertas garantías de poder, bueno, pues eso, tener un lugar digno donde vivir... unas actividades dignas para bien, a la persona, de... una sanidad bien, que bueno. pueda ayudar a ese criu en, en esa enfermedad, ¿no? Se supone que eso es lo que llaman democracia y progreso y <risa> tal, ¿no? O sea, esa parte es, es parte de su discurso, ni siquiera ya es del de, de, del nuestro, por decirlo de alguna forma, no sé eso. O sea, no es lo peor. Demuestra la descomposición de esta sociedad, es que, de este sistema, porque es que y lo, y lo peor si ni como, como que... humanos somos capaces de, de, de, de mirar para otra persona y poder mirar a los ah, ojos, es, es, y es que, que lo lo más grave de todo y hay que ver. Eh está claro que bueno pues el los los que manden eh, tienen una tienen unos objetivos muy claros, o sea ellos busquen el porgüello económico para pa para pa los para los que manden sobre ellos para los chefes y, y, y para garantizarse ellos también. ¿Eh? la palmadina el Yombo y, y les y les perres y el cargo es en el, el consejo de... ¿Cómo lo se llama? consejos de Administración. consejos de Administración, que no sé lo que fan y lo que... Nada, no que fue hacer, a cobrar. Pero ganan perres increíbles. Cobrar, firmar cuatro papeles y dieron una reunión de vez al cuando. ¿Ah? Pues esa, esa y la, eso es lo que ellos buscan. Eso es lo que ellos buscan. Y es normal, hasta cierto punto, pues ponerte en el... el en la, pues meterte en la cabeza de ellos Y es normal que yo se la traiga al Pairu. Normal, ¿no? ¿eh? Y que... Una psicopatía, no me jodas. Yo una psicopatía, no yo normal. Pero no? que digamos que lo, que, que lo puedes, puedes comprender de dónde sale. No quiero decir que No puedas, justificarlo. Eh, no, no justificarlo jamás. Pero, pero bueno, por pero lo menos... Gente confunde, confunde una explicación con una justificación. Y ah, bueno, es... sí, sí, es verdad, es verdad. Mm -hmm. me toqué un poco, no sé con qué te amallara, pero bueno, sí que... que pero ¿Cómo dices eso? Digo, no, no, que estoy diciendo que, que es ahí la explicación, no que yo te acuerdo no, con sabes, el que pase sí, sí, eso y claro. tal. Pero bueno, digamos que sí, en ese caso la explicación estaría clara. Oye, pues este ministro tiene un pan arriba, este... ...presidente o dueño de, de tal empresa... que ...farmacéutica que necesita... ...oye, mejor que me paguen... ...tal, bueno... Le, ...todos dejamos morrer al niño con la enfermedad... Uh -huh. ...pero sabes lo que me jode... ...que pese a que yo... Mm, ...siempre eh, soy muy crítico... ...con echar la culpa a la gente... ...porque la gente está tan increíblemente... ...está recibiendo una... ...una violencia tan grande en cuanto a información... ...en cuanto a publicidad, en cuanto a tal... Estaba viviendo una alineación brutal. Pero y es que cuesta mi trabajo, ¿eh? pasalo muy mal, cuando encuentro a gente, gente de la calle, como tú y como yo, y que uh -huh. vive la subida normal, que justifica estas cosas. Ahí cuesta trabajo. Hay un momento en el que tengo que... Tengo que parar un momento y pensar... Digo, anedónico, que este hombre te ha engañado... Talía en alta diciendo cosas que, que, que no les pensó él... Que las pensaron otros y ellos les metieron la cabeza uh -huh. de, de, de, de, de niño... Pero cuéstame trabajo, tío... Cuéstame trabajo porque sí. pienso... A ver, digo, yo no soy ningún lumbreres... No soy mayor que este... ¿Por qué coño yo lo veo y él no? A ver, uh -huh. una cosa allí que yo ande con les mis paranoias de De que si el estado, que si la, tal, que no llegan a eso, bueno, pues a lo mejor Lo que pasa es que yo estoy en forma tal, creo que no, pero a lo mejor sí, qué sé yo. No tengo las cosas claras, yo no sé cuál ya la, la solución, yo no sé cuándo las cosas están bien. Pero coño, yo creo que saber cuándo están mal no sí, es, tan difícil, es tan difícil, ¿eh? No. Uf, saber cuándo están mal en un caso así. O sea. a mí me pone muy malo. yo cuando me encuentro en alguien que me dice no me va. a mí parece muy bien con los negros nuños de nuños de sanidad que se jodan que no son de aquí pero bueno tío vamos a ver que son personas Uf, ahí muy mal O sea, yo, mal. Mal. yo escuchas poco una, una una cosa de ese tipo y tal y la verdad que tú pasó me como yo pasé, yo algo más caliente y <risa> pienso que esa persona no merece más que una pata en la boca para que espabile o ves en su situación, en situación ah, bueno sí, sí sí claro claro yo fue lo que dije de hecho yo tú ahora planteate que, que el negro seas tú Planteate que el negro seas tú no que sea otro y tal Ahí hay una película muy buena hay una película muy buena que me, que me gustó mucho en su momento, que es de unos que matan a una guaja negra uh -huh. y el padre, no sé si después el padre intenta, va y no sé si mata uno o algo de eso, y hacen el juicio uh -huh. y tal, más matanla a eso, que la violan y matanla a la prueba de la guaja. y el alegato final del, del abogado es, imagínense ahora una niña no sé qué, no sé cuánto, que la cogen y la matan o sea, recreaba un poco la, el asesinato y acaba diciendo ahora imagínense que esa niña es negra Todo el mundo estaba imaginándose que era una niña negra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ahora me ahora imagínense que esa niña es negra. Y claro, quedaban todos súper pillados, porque claro, realmente estaban ya dándose cuenta del prejuicio que estaban presuponiendo, claro ¿vale? de que era negra de, de mano, ¿no? Como, y entonces, bueno... Y... Oye, haciendo fa un enciso, tío, mm. hay una película que nunca no sé ni cómo, Creo que se llama así genéricamente a los híos de Nuremberg o Nuremberg. Uh -huh. Tien, Tenemos falta aquí del collazo de... De, de Ahora, como yo, pasión de cine. Eh, que no sé si empezará hoy. Si, si, tenéis, si no tenéis sueño y estáis hasta la, la una de la mañana, eh, a lo mejor empieza un programa de cine. Que teniendo en cuenta que yo, el mismo que hacía sesión continua, seguramente que yo una no gozada más que recomendable. O que... si no, el, el, el Carlos, el de Mancine, a lo mejor también uh -huh. puede, puede echarnos una mano. Bueno, yo una una película. que narra los suizos de Nuremberg... y hay un momento en el que creo que allí Gerharding está hablando con un con un periodista americano y y bueno pues hay un momento en el que en el que están hablando un poquillín de racismo y de tal y entonces eh, ...falen de, de que dice Gehring que bueno que los americanos que no son mayores que ellos porque también tiraron la, la bomba la brutal bomba nuclear en, en Hiroshima y en Nagasaki y tal y él te decía, no, no, eso no tuvo nada que ver con la raza, fue una cuestión de tal y dice, sí, sí, ¿sabes lo que pasa? que, que, que nunca hubieras, o no sé cómo era la historia y tal, pero bueno que llega un momento en el que alguien le decía, pero nunca hubieras tirado la bomba en Alemania aunque, aunque todavía estuviera en guerra y tal, nunca lo hubieras tirado en Alemania, porque no soportarías percorriendo a niñitos blancos corriendo y muriendo a un montón de blancos. Tiréstes ahí porque esos son poco menos que, que animales. Son otra cosa. Son distintos. No son, no son las mismas personas que vosotros. Y, amarillos. ¿eh? Sí, sí, sí. Y a mí quedó eso, eso El resto de la película no sé si hay sí, no, no, mucha importancia, no, pero eso me no, gusta mucho. una hipocresía, ¿no? Es que cuando ¿Sí? muchas veces cuando te enfrentas a ese tipo de... Entonces bueno pues hipócritas no son, o sea son muy conscientes de su prejuicio prejuicios. O sea, el hipócrita uh -huh. eres tú que estás negándolo con unos criterios que son más que discutibles, ¿no? incluso por un racista convencido como yo, un nazi convencido como yo, a ser, eh, uh -huh. qué cosa. Uh -huh. Bueno manejo, vamos a poner un cantar. ¿Qué hombre. te parece? Tú mismo, ¿Sí? tú, tú eres invitado. Sí, hombre, pero bueno joder, y te aquí tendrás que opinar. ¿Qué vas ponemos Hoy a Te Corpus. ¿Qué hombre. te parece? ¿Eh? Hombre, grandes vamos avias. a poner un, un tema de habeas corpus además que yo creo que llegue guapo eh, y que bueno pues que no sé hasta qué punto tiene relación con, con lo que estamos falando hoy pero bueno qué más da Sí, sí, canción si, si tiene la relación bien y si no la tiene, pues buscáis otra, joder. Que sí. Y es que esta peña quiere que lo den de todo fecho, ¿sabes? Sí, sí, sí. La gente que está sintiendo una buena piensa, ah, pues, que me lo den de fecho. No, joder, pues oye, los datos busquesos tú, el, el cantar busquesos tú, y, y aquí, pues, pues bueno, pues joder, para pasar un rato agradable o desagradable, que sé yo, venga, de sentir la canción no me enrollo más. ¿Se tira sin suena? Ah, ahora sí Nos queda la rabia en los sueños Nos queda la rabia Nos queda en los sueños Nos queda la rabia en los sueños Los sueños nos roban Nos quitan el sueño no Todavía Cuando no hay otro camino. Ya todo dicho La rabia Cuando ya no queda nada Que queda la rabia Tan solo la rabia Quisiera Quisiera que todo fuera distinto Que el odio perdiera todo sentido Que nadie más sintiera obligación De tener que tomar se arriesgado camino Se está arrebatando Por el que tantas lágrimas han derramado Que ha destrozado ya tanta ilusión Como vidas se han ido agotando Nos queda la rabia y los sueños Nos queda en la rabia y nos queda en los sueños Nos queda la rabia y los sueños Los sueños los roban, los quitan el sueño Por más que la verdad duela, más duele la indiferencia de quienes al vernos se hacen un problema. problema caso existe violencia que sea comparable a esta, más cotidiana y más sucia y más dura y más cruel y con más muertos de pena. Es tan pena ver que no dejáis más camino, que responder a la fuerza con fuerza, que desearos el mismo destino que nos habéis previsto en el abrazo de la tierra. Y que sintáis de una vez por todas miedo, que nunca más tengáis el sueño tranquilo, que vuestra vida esté pendiente de un hilo como lo está la nuestra desde que nacimos. sueños nos quedan la rabia y nos quedan los sueños nos quedan la rabia y los sueños los sueños los romanos quitan el sueño. nos quetan la rabia y los sueños nos quedan la rabia y nos quedan los sueños nos quetan la rabia y los sueños los sueños los roban. un micro abierto, tío si, sí, tío, seros se todo tío, sí, oh, joder, digo yo que sí bueno, igual a la música alta <ríe> oye, que, que tenemos un comentario aquí en el, en el chat, pero muy buen comentario, que además, joder, pues dame caña y, y me la da con toda la razón del mundo, diz, voy a Ebor, entero lo, lo que nos dice el Wes Simón ¿eh? que pone ahí Wes Simón y reconozco que eres un artista del verbo sin embargo me ha sorprendido el que hayas caído tan pronto en la trampa de la educación pública eh, esta como tal ha terminado legitimando la desigualdad económica y social esta idea nace eh, del principio de igualdad de acceso a los estudios superiores de manera que aquel que no consiguió acceder a una sólida formación fue por inutilidad, no por falta de medios Por lo tanto, solo se merece el trabajo de baja cualificación, así el sistema se blinde y justifica por la doctrina del más hábil. Coño, Simón, a ver, pues tienes, tienes razón, hombre, tienes razón. Yo creo que además estaba falándolo también con el, con el maniego, eh además eso, ese mismo tema, y, y sí que y es posible que, que que hoy diera una una visión equivocada, ¿eh? a lo mejor de lo que de lo que realmente pienso porque joder pues eh, pues sí coño esto que que, que comentes aquí pues, pues sí hombre y es verdad <risa> no puedo no puedo apelarlo de ninguna manera porque ya es verdad yo metería una tercera vía a ver y es que mm, hombre sí si es verdad por supuesto pero mm, deslegitima eso que haya eh, que sea necesario que se pueda Eh, generar una educación de calidad que sea para todo el mundo y que todos tengamos la posibilidad de en sus posibilidades de, dentro de cada cual sus, sus capacidades de formarse otra cosa es que el que no quiera o no llegue a formarse de una determinada manera por ejemplo para llegar a un estudio superior tenga que después ser expulsado del sistema o expulsado no o ser eh, catalogado por el sistema como de baja cualificación Sí, bueno, pero eso, eso hay otro coste. Eso sí. y más... Eh, a ver, eh, yo ahí no lo... se sé que va unido, pero no tendría por qué estar unido, ¿vale? Es una fase una cosa más dentro de esa imperfección del sistema educativo, que una de ellas que no habíamos comentado aquí en Areto, pero que, que está ahí, que está clara, ¿no? Vale, por supuesto, si, si no accedes al estudio universitario, pues ya te queda más que ser peón y llegarás hasta hasta cierta altura nada más, ¿no? Pero que... Que se den las oportunidades a todo el mundo para formarse y que estén ahí al alcance de que la, del que las quiero usar, no creo que sea algo algo negativo, ¿no? Eh, que después el sistema genera desigualdad, ¿vale? Pero bueno, eh, no estamos justificando el, el, el sistema, sino la, la posibilidad. Yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que hicieron muy bien los anarquistas en su momento fue el tema de ampliar la educación a todos, al obrero, a la, ¿no? con aquellos atendidos populares y con aquellas escuelas modernas, etcétera, etcétera, se considera, yo sigo considerando a día de hoy muy importante que aquel que quiera y que pueda, porque hay mucha gente que no podía en aquel momento, tenían que culturales pues supiera por lo menos leer, para poder leer un libro y tener una, un pensamiento crítico, otra cosa es que eso se haya evolucionado al sistema educativo que hay ahora, que sí, que es segregacionista, porque el que no estudia pues no queda más que ser eh, pues eso, no llegar a X puestos, pero bueno, ya eso también hay una crítica a, la, a, la, a este sistema jerarquizado que hay y, de, y separado por clases, ¿no? Sí, yo creo más que. Una que más, mmm, una capa más por encima, solamente de si analizamos solamente el, el, el tema de acceso a alguna educación para todo el mundo, universal o pública, o no sé, mm. ojo, el concepto está en el llamarla pública y que esté gestionada por el Estado. Bueno, va, sí, eso también, yo creo que ahí también tuve que aclarar un poquillo porque ya viste que, que lo que me decías tú, que parecía un, un defensor de, de, mm. del Estado. Del, del, del Estado gestionando y no, me, no, vamos a ver lo que pasa que, bueno, sí yo en lo que sí que, que creo que, que puedo reconocer sin ningún problema y es que me parece eh, menos malo la gestión supuestamente pública, que no es verdad que no es pública la gestión del, del Estado me parece un poco menos mala que la, que la gestión privada puramente para pa ganar un porgollo económico de hecho, uh -huh. que, a ver, el Estado lo que va a intentar va a ser ganar un porgüello ideológico eh, que, que lleve peor, que lleve peor claro, y a ver, en las críticas que tiene el sistema educativo público, tal como está ahora mismo precisamente eso también, que va separando también a los más hábiles de los menos va catalogándolos, va echando fuera al que se porta mal, al que tiene inquietudes al que lleve más nervioso y tal ya tiene déficit de atención, ya, tiene, ya lo separas, ya lo clasificas y un sistema claramente de, de de preparación para la fábrica o para el, está clarísimo es unas críticas graves bueno, que tiene el sistema educativo tal cual está planteado público pero bueno en esa contraposición no es en ese escenario que tú planteas de contraposición a un privado que no solo van a acceder... aquellos que estén dentro de una élite económica etcétera etcétera pues yo entiendo que es mejor dentro de lo que hablamos de sea menos, si es. menos, menos malo no, menos malo venga vamos a lo menos malo pero por supuesto y yo creo que partimos de la base De que no, está, no eso no, quiere, no justifica ni el sistema actual ni el pasado, vamos, en este caso, el sistema capitalista o en el cual se engloba la, la educación pública, ¿no? Conté, contéstanos, Simón, aquí dice, el problema es que el sistema educativo obvia multitud de factores que condicionan la futura formación. Por ejemplo, el propio entorno social o familiar lo dejan. Pues sí, Por supuesto, sí, <ríe> sí, que sí claro que estás sí. Estás diciendo verdades como puños, amigo. Sí, sí, no, no inapelable. Y es malo de comentar porque... Sí, sí, sí, sí comentar. no, no es... Pasa que, bueno, igual... Yo, bueno, entender dentro de qué contexto se hace el, el programa que estás haciendo hoy o la, o la reflexión que estás haciendo hoy, ¿no? Sí. A, a lo mejor... Pero es verdad, o sea, igual que lo hizo hecho mal, fui, fui yo. Y también es verdad que, a ver, que... Estamos centrándonos ahora mismo en, el, en lo que ya es el sistema educativo, que puede ser el que más llama a malentendido ¿eh? a la hora de defender el, la, el, el sistema educativo este, que bueno, ya tuvimos oportunidad de hablar de, de lunes sí, cuantas sí, veces sí. aquí no lo dejamos... Bien parado, ¿no? No, la verdad que no. Pero bueno, o sea, lo joder, no sé, yo creo que lo que decís sobre... sobre la sanidad, de pensiones, de la sanidad, sí. eh, uh -huh. son cosas que se pueden entender mayor. Porque en ese también puedo decir, joder, pues gestión de, de una entidad como el Estado, pues tampoco llega lo que lo que yo preferiría, ¿eh? o lo que a mí me parece mejor, Pero, pero ahí nada, igual duele más ver a un, un guaje, ¿eh? un guaje con una enfermedad cualquiera que, que, que ahora está condenado a la muerte sencillamente porque no tiene perres, ¿eh? porque tengo que. Que ganar perres. hay que poner las medidas necesarias para que los perros les gane el que gestiona la, el sistema de sanidad privado que es ella ¿eh? Eh, ¿cómo vamos a conseguir que gane perros pues quitando beneficios quitando, ¿eh? quitando cosas buenas del sistema de sanidad, del sistema de sanidad. Sí, público o oh, vale no voy a usar más la palabra público soy muy aquí además en este programa de, de, de eliminar palabras de esas que supuestamente están ahí mmm, Ya tantas puestas que, que les consideramos les adecuados para intentar poner otras que definan mejor el sistema. Vamos a decir el sistema gestionado por el Estado. Prefiero decir el, lo gestionado por el Estado que lo público. No vamos a decir el sistema público de pensiones. Vamos a decir el sistema de pensiones gestionado por el Estado. Vamos a decirlo así. No. Porque sí, es verdad, lo del público, jodeme, bastante. ¿eh? Sí, no, lleva, <risa> llegan, es que ya por detrás es una connotación eh, semántica que es más amplia de lo que... Está, de lo que está. tú estás intentando explicar ahí está, ahí está. conlleva conlleva eso pues que, que realmente pues claro, el sistema vale. público pues es lo que lleve uh -huh. ahí está. y a lo mejor entonces si no si no, lle, si no lle, eh, digamos que si ye de gestión eso pues del privado que encima no estamos hablando de sistema privado y es que, joder, yo, muy complicado tío es muy complicado vamos a joder tú por ejemplo fuiste un, un Gestor privado hasta cierto punto de, de la formación de, de, de educativa, porque bueno, oye, sí, señor. podemos decir que, sí, sí, que, que ya es lo mismo que esos que gestionen que son los dueños de grandes universidades privadas, igual no ya es lo mismo. yo lo mismo saber no si autónomo y tener una academia ¿eh? que, claro, que, ¿eh? que ser el director de una universidad privada exactamente o el grupo de inversión que hay por detrás de una universidad privada. Eh, bueno, más bien eso, más bien eso. Que al final eh, vamos subiendo, subiendo, subiendo, y el que el que en realidad manda son unas pocas familias en el mundo uh -huh. que son los que lo, lo llevan todo y las que quieren quedar con lo poco que en un ye de ellos todavía. Sí. Yo no sé para qué querrán todo, pero bueno, cuando tengan todo y no tengan más que tener ya y los demás no tengamos nada, pues nada, eso, comerán perres. Va a ser muy curioso. Es, y, yo, es que de verdad, joder, y volver a saltar el tema, pero volviendo al libro ese de, de Saviano, el de Gomorra. y es que te explícalo también la acumulación por la acumulación no para conseguir nada con ella sencillamente para tener sí tener, un tener, estatus, tener ¿no? tener, el, tener sí, los mafiosos, hay que contar un poquitín las historias que hay en Gomorra, a lo mejor hay gente que está escuchando en un ya, y que no leo el libro, conozco, que nunca conoce el claro, libro pero historias ahí de, de mafiosos que, que acumulaban eh, perres y perres y, y, y, y, y, y, y, y tenían que vivir en un zulo, y ¿Sí? años y años viviendo en un zulo escondidos por si no los o cogíanlos y tal, o los que se envenenaban sus propios Sus propias sí, eso eso eh, es lo que más me llegó eh, la al En La gestión esa de residuos peligrosos que lo enterraban en los jardines propiamente eh, donde vivían ellos o en sus entornos y vivían en un entorno totalmente tóxico y estaban podres de perres. Vamos a explicar un poco más porque a mí eso uh -huh. como yo lo que más me llegó al alma. Eh, en zonas como, como Nápoles, eh, uh -huh. la gestión de los residuos tóxicos en vez de tener la otra empresa cualquiera pues tenía la, la mafia. Uh -huh. eh. Y para no tener que pagar el depósito en un vertedero autorizado o tal, y ganar más perres, pues lo que hacían ya era desfacerse de esos residuos tóxicos enterrándolos en el jardín de la mansión del propio mafioso. Sí, sí, en las playas, sí. de que eran que, de sus filtríos. Sus sí, bueno, que estaban sí, sí, sí, sí. enfrente de casa de ellos. Sí, sí, sí. Y, y es ni decir, estaban ni... morriendo a cambio de ganar perres. <risa> No sé. o renunciaban a tener una vida como una persona normal para a, vivir en un zulo eh, eh, eh, en, una, en una habitación metidos de, de enterrados debajo de una Joder. mansión de, de fecha de mármol Joder. y pero vivían en el puto zulo ahí Ay, eh, no. en una habitación de dos metros por dos metros ahí, Hostia, años y años falaba del tipo este que no me acuerdo el nombre de él pero uno que había vivido no sé cuántos años en una cabaña en el monte como una, una de mont sí, sí, sí, sí tenía pero ahí, desde allí se estionaba para que los, de, siguieran de, de, de, ganando perros y millones y millones y millones para vivir en una puta cabaña en el monte, cosa que me parece sí, era, sí, era un tío super respetado, ¿eh? El, <risa> el, padrino, sí. el padrino, el padrino, el, el, el capo, el señor. Sí, pero sin embargo, eh, no sé si era ese o fue otro, porque bueno, yo ese libro como me impactó tantísimo. Eh, mataron ni a media, mataron y torturando sí, sí, a media hicieron, familia, pero, a la familia entera. Sí, <risa> sí, sí, verdad, sí, sí. Que lo sufrió en vida. Bueno, otra cosa es o... sí, un mafioso tipo Berlusconi Que no, se dejó, que, no que dejó nada por, eh, por probar El cabrón, que eso sí, hay unos cuantos Que acumularon perres y supieron disfrutales Que no yo que lo justifique Pero digo que bueno, puedo entender vale Una acumulación de capitales o de dinero Para pa vivir como para un puto rey A tu manera y estar eh, Tirándose todo lo que se te perdía por delante Y comer los mejores sitios Y tener yates y tomar el sol todo el día Bueno, eso puedo entender no que Entre comillas, no justificar, ojo que una persona haga lo que te hace eh, para eso, está. pero para vivir en un zulo o en una cabaña o en medio de toda la basura tóxica de tu en tu jardín, pues como que como guíes, que lleva ¿sí? <risa> no sí. bastante incongruente, no sé, y, y eso yé, eso yé, realmente lo que nosotros decimos que lleva nosotros y el ca ese capitalismo de, de, capitalismo de, de acumular de, por acumular y de no... eso, de no... De no pues bueno. Acumulación por acumulación, no sé, que qué, qué yé lo que pueden, por ejemplo, eso, esas grandes familias que, que controlen ¿eh? pues... ...creo que falaban de cuatro familias... ...que controlaban toda la distribución de alimentos... ...en el mundo... ¿eh? Uh -huh. ...o sea que ni entra en la cabeza... ...que para ganar... ...o sea esa gente que ya lo tiene todo... ...todo lo que pueda desear yo creo que lo tienen... ...o igual y que nosotros somos hormigas... ...a los de ellos y ellos tienen unas necesidades... ...que nosotros no llegamos ni a comprender... nunca creo... ¿eh? ...pero... ...tampoco se me ocurriría ninguna necesidad enorme... ...aunque yo no la llegara a comprender... que justificara la muerte de, de millones de personas de hambre en el por mundo. Por hambre, además, ¿eh? No, no más por hambre. ¿eh? <risa> porque tú pegas un tiro a alguien, bueno, lo pero no lo hiciste. Pero matarlos de fame, ¿eh? para tú tener más perras, eso es muy... Hay que ser muy... ¿qué, qué, qué, enfermedad, ¿Qué tipo de enfermedad mental será esa? Sí, yo no sé, tío. Porque incluso... A ver... Yo creo que... Mira... son reptilianos esos... yo creo que sí tío ese... es que es imposible yo cada vez que lo pienso yo por mucho que falta de empatía la... falta de falta de todo de empatía pero es que aunque tenga falta de empatía que la tienen pero pero vamos a ver no sé que llega más allá yo creo que llega más allá a ver, Psicopatía, qué. o qué no sé tío no lo sé no me lo explico yo creo que son reptiles ahí está uh -huh. son reptiles entonces no tienen ningún tipo de, de... de ¿eh? no tienen por qué tener ningún procuro porque la especie humana, para eso sí es otra cosa. Igual que la mayoría de la gente piensa que que de algunas especies, ¿eh?, eh están ahí para para pa, para darnos, ¿eh? gusto a nosotros, yo qué sé, pues que piensa que los gochos están ahí para que para comelos, para mm. criarlos y comelos, pues a lo mejor los reptiles también piensan que las personas estamos los seres humanos estamos ahí para para poner riqueza ahí está. Que jodeme también decir eso, porque yo que sé, el otro día, por ejemplo, por el monte monte contrario un sculibierto, que es un reptilín muy simpático, y a mí cae muy bien. Y, pero, y, bah, solo con ese nombre que tiene ya, Ya te digo. Ya hay una cosa, oye, pues, <risa> No, hay... <risa> de, pero lo que, estos son también sculibiertos, pero no <risa> grandes. Como los de UV. Yo te digo, tío, sí, joder. Somos alimento para ellos. Uf, la leche. Por cierto, no sé si antes una reflexión muy guapa sobre V eh, en, en el programa este que tenemos ahora en la cuca que falen de teoría de la conspiración. No, no llega a escuchar, no. Una pasada, tío. Hasta de descargarte de podcast porque, bueno, qué sé yo, igual ya que ellos... Que el programa sí que hay los sábados que se llama Nuevo Desorden Mundial. Efectivamente, efectivamente. es antes ¿eh? un gran programa que hay aquí que se llama El Pistolero Zurdo. <risa> Hacer una cuña aquí así. Y que de vez en cuando sí, pone Elvis. Sí, sí, sí. Una puta hora ahí teniendo que aguantar oh, Elvis, y pico, madre eh. de Dios. Oh. Hora y pico, la Joder. última hora y media. Madre de Dios. <risa> el pro, ese ese que, que robó la música a los negros. Ya, ya. los Qué cabrón. Ya te digo, tío. Me encantaba. Tenían una manera los negros. No, para, no nada. para nada, ni mucho menos. No, no, no, no, te no Yo no podía como no ya que tengo yo no canciones te de Public Enemy metiéndose con Elvis y <risa> <risa> Elvis como y... Eh, Hay un vídeo muy guapo de Public Enemy la de eh... Fight the Power. Fight the Power que que en el vídeo pone como iconos de la represión blanca Elvis Presley este cómo se llamaba el eh, ay, cómo era el actor este que que que hacía siempre de vaquero duro Dimm, no. No, John, tío, Wayne. John Wayne John bueno, Wayne bueno John Wayne era un supremacista blanco ¿o? era de Justo bueno fue pues Elvis también sería pues tío va, Joder, Eso a veces no porque yo es rocker, tío. Pero eso, <risa> hay que reconocer las cosas ahí. Elvis, si era nazi, pues si era nazi, tío, ¿qué vamos a hacer? Ah, nazi igual no llega, pero era, llega. Bichera... Pero pues, de Chuca sí era, ¿eh? Ver, era un garrulo del, no continuó... del sur y que cantaba bien. Un garrulo del sur y que cantaba bien. Nada más. nada más. Adiós. No digo nada, ¿eh? No es desorden mundial. Los sábados a las 10 y tenés el podcast por ahí en la. en la radio en la web de la radio y un programa que ya es muy interesante porque cuentan cosas, cosas que no todo el mundo cuenta y bueno por lo menos para que os den que pensar podéis estar de acuerdo o no con lo que dicen ah, bueno, podéis claro, poner en, en cuestión muchas cosas o tal pero bueno de una forma diferente de ver ciertos aspectos no que claro, yo, y bueno, yo, por y ejemplo, la reflexión cuál era todo esto eh, claro cuál era la reflexión que ahora ah, y y y tal sí. eh, yo yo que la, la la serie nueva no la vi no la vi yo vi capítulos y no me gustó mucho no, yo llegué a un y busquéla la por ahí por internet pero no la encontré por ningún lado para pa, pa verle y tal y, ¿qué dice? West, Air. West Air, ¿estáis en directo? no digo, sí señor no, estamos en diferido tío <risa> este programa fíjese hay 15 días y, sí, y no ahora pasa. está reponiéndose sí. uh -huh. sí, eso <risa> <risa> que yo no la vi pero por lo visto eh, a ver lo que comentaban este día los coñacios del programa ya era el tema de de y era un tema, bueno, yo era muy complicado, yo muy complicado de de hablar porque yo tampoco como no te meto en el tema, pero bueno, que venía a ser lo de meternos chips de localización a través de de los vacunes, uh -huh. un tema una crítica al sistema este de vacunación y, y que además, bueno, que se podía aprovechar para meter microchips y tal a las personas y que parece que en que nube en la nueva En algún momento los reptilianos, eh, yo lo que... Eso, ¿eh? un, una cosa similar, una cosa parecida. <risa> con lo que entra, ¿no? Más ganas de intentar conseguir la serie nueva A ver si... A la clásica gustaba mucho. Sí, estaba bien. Estaba mucho. Bien. O gustaba mucho en aquel tiempo, que tendría yo, qué sé yo, diez años cuando... Sí. cuando Cuando lo... Dayana comiendo ratones. Sí. Joder, tío. Vaya caña. Porque sí. que, como nos impactó a todos aquella... Eh, aquella sí, serie, tío. De, miremos, a mí... De iconografía ya popular, ¿eh? Sí. Yo creo que ah, lo bueno. de... Hay una... Bueno, vale, no voy a poner esa canción, no voy a buscarla, pero había una canción de... De Pepe da Rosa. Ponela mucho los de. la juventud de Pepe. Y esa chica comiendo ratones. Qué asco. No, pero eso no voy a ponerla. No voy a ponerla. No pega, no pega. No, la verdad que no. Voy a poner otra, eso sí, voy a poner otra. Estamos llegándoles. ¿Ponemos mucha música hoy? No, puse una, tío. Voy a poner otra. Ah, has puesto algo antes ya? No, no, no. Puse una y voy a poner otra. Muy bien. Bueno, de tú que estamos llegando a las dos horas, pero yo creo que hay aquí todavía. ¿Eh? Todavía ganas de parpollola bastante. ¿No te parece? Yo, yo mañana, se trabaja, mañana bueno. no se pero Mañana no se bueno, Para mí, yo un día como todos los demás. No porque yo, como muchos si me despierto y te abuelo, pues está bueno. O no está lloviendo. Sí, dan lo bueno, dan lo bueno. Dan lo bueno encima. Sí, pa el puente, sí, no, pues tiraré para la huerta, pa la puerta, seguramente. Claro. Tengo unos ajos ahí que, que todavía están sin plantar. ¿eh? Entonces, a ver sí. si mañana puede ser un momento. y tengo que peinear ahí un montón de compost que, que, que creció una mala hierba por medio entonces voy a ver si si si lo cribo y se parto la la mala hierba de, del compost bueno historias historias que voy haciendo sí, de momento no te ha prohibido no de momento bueno no está muy claro no está muy claro por ejemplo lo que te ha prohibido lo que te ha prohibido en ese tema porque Igual no te lo catalaban como residuo tóxico y tienes que Eh, tener unas medidas de seguridad para que sea por medio ambiente y sanidad pública, en, no tal. En eh. cualquier momento, vamos a ver. Y aquí, sí, sí. <ríe> a ver, Juliana Rey, que te dice ahí el, el West Eath: sí. Dadla por polluela que ni la noche. Bueno, anda, <ríe> por darla por polluela no, no eso canso. Eh, no canso. Sí, de momento tampoco te ha prohibido, así que vamos a aprovechar. De eh. momento, de momento. Cualquier sí. día sí, ¿eh? Cualquier día sí. Oye. Podemos poner. Bueno, esta misma que pusimos, no, esta nos quedan a los sueños, creo que, que no Nunji ilegal todavía. Pero si ponemos cualquier canción de estas que nos gusta a nosotros, la de Maldito País, o la de, o la de Terrorismo, la de Terrorismo de Vascorpus, vaya como mola esa canción y tal, yo creo que eso también puede llevarnos a la, a la cárcel. Mm. En momento. O una multa de esas mil euros. O una multa gorda. Mm. Bueno, visto que ya es delito y al fútbol en la calle... Ya, ¿eh? <risa> pues mira, tío, ya con eso... Al yo joder... del de de de, de típico sitio que ponen el letrero de prohibido jugar a la pelota y tal, que lo que prestaba yo era ponerse a ver si daba y a la placa claro tío ¿no? el valor, <ríe> eh, está. ahí tirando con el balón a ver si en la placa ¿no no era una de es Una de, uno de los grafitis que de, del siglo no sé cuántos sí, el que en la iglesia se cae de lo, de de de lo del ayuntamiento. Eh, sí, no te sí, decía sí, también algo de pro prohibido... una pintada eh, que era prohibido jugar el balón en esta plaza, algo así. Eh, así eh, de estos. Prohibido jugar a la pelota en este sitio, o el balón en este sitio, sí, sí, sí, o alguna sí, sí, sí. cosa así por el estilo. Sí, sí, eso, cuando la tuvieron limpiando y tal, apareció la pintada esa. Sí, bueno, sí. pues ahora ya hay verdad. Claro. Porque antes, una, una gracia que tenía lo de prohibido jugar a la pelota y tal... Y era que, bueno, si esto prohibido ¿quién lo prohíbe? Gallo. Claro. <ríe> y decía otro, ah, pues yo. Ahora ya te, ahora está en categoría de ley. ¿eh? Ahora sí, ahora sí, ahora ya te pueden multar. Que decía yo, de bueno, pues toda esta gente que sale, por ejemplo, a hacer footing, por la calle, por la acera, ya. por la carretera, uh -huh. también están haciendo deporte en sí, un sitio sí. no, no habilitado para ello. O todos los bajes que ahora van sin casco. Que por ejemplo, también ya sí. verdad, ya verdad, un año... Al menos 18 años tienes que ir con casco. Ahí yo creo que la mayor reflexión fue la, de, la del trovador, ¿eh? la del trovador cuando mm. cuando salió esta noticia de que los niños iban a tener que poner casco, eh, claro falaba eh, mucho más guapo de lo que yo lo voy a decir porque bueno pues escogen muy bien las palabras cuando. ¿Yo he de verbo fino el trovador? ¿eh? Sí, hostia, muy fino muy fino la verdad. Pero bueno que decía que venían a cargarse el juego, que la bicicleta es un juguete. y toda la razón tío la bicicleta y uh -huh. por un niño y un juguete y una cosa con la que pasó lo bien y... y una de las grandes un guaje, los guajes ahora mismo hemos pues, los dos son hay dos cosas que por encima playstation y de tal <risa> siguen siendo y toda la vida fueron y una pelota y una bicicleta ¿Eh? son un que son los guajes que no tiene una pelota una bicicleta ¿eh? no un tuvo infancia eso y una frase hecha que dice mucho ya tío joder manda huevos eh. Claro, se eliminan el juego, eliminan al crío, los metes en casa jugando a la Playstation, tal y cual, pues ya está, ya están controlados, ya los tienes con un método de control social de la Virgen. Después da igual que la Playstation estén matando paisanos toda la tarde con un juego de eso, porque los juegos de la Playstation son de eso, ¿eh? Sí, son de matar. Son de matar gente Más y de... montar un coche muy caro y atropellar paisanos y cosas de esas, y ser mafiosos y... Y matar a los otros tal, y es lo que os embuden con esos juegos. Hay los que son más interesantes, pero la mayor parte de los, los top ventas son de esos. Entonces, claro, que sí que sabe después si está matando de verdad o de mentira o si juega al balón, va a jugar al balón. Con lo guapo que hay, pegar un tiro a uno. A uno. <risa> Madre de Dios. Luego, y bueno, porque después faltarán campañas contra el sedentarismo. <risa> Simón. Nosotros ¿qué dice? jugamos a las cagaleras, con un solo portero al que golear. Ah, joder. joder a cagalera, mil hostia, mil veces, tío. Además en la portería que llegan un par de chaquetes ahí sí, puestos, claro. Sí, sí, sí, una pelota y dos chaquetes, ya tenías la, la timba montada. Que luego siempre había es ¡alto! ¡No, no fue alto! ¡Fue gol! Fue ¡No, no! Fuera, ¿Qué tal? tal? ¡Poste! ¿Cómo que poste? Trota, Bueno, tío. Sí. Acuérdame, mira, ahora con esta ola de prohibiciones... acuerdo y medio que, en, que en, en, en mi escuela ¿eh? Eh, también también siempre prohibiendo prohibiendo cosas de jugar en el recreo, eh. Los balones estaban prohibidos. Entonces era muy gracioso porque y bueno un colegio público, ¿eh? era un colegio público, ¿sí? <risa> Y los balones estaban prohibidos y era muy gracioso porque bueno estaban prohibidos con la excusa de que podían hacer daño a alguien porque podías dar un balonazo a alguien. Romper cristal, que, eh. Sí. Eh, cosas eh, que no dejen de ser mentira. Esto es como jugar al fútbol con el balón. Estaba prohibido. Lo que hacíamos y era jugar al fútbol con, con las tesosidad, ¿sí? claro. que son una cosa mucho más segura ¿sí? que no Nurtid juez. Eh, y donde no había flacas prohibiendo jugar a la pelota, había viejos que la pinchaban. Es sí, verdad, siempre había algún rancio que te quería jugar sí, pelotas, sí, a la pelota. A mí, por suerte, no me tocó ninguno de esos, pero sí me tocaron algunos de ¡Eeeh, puta! ¡Yo no jugué a la eso, eso bueno, sí, eso o sea, sí de tu vida sigue. ¿cuántas paisanas te cruzas por ahí cuando vas en bicenedónico? ya bici, en ah, bueno, ¿Sabí? no sé sí, qué no puedes venir por aquí ya. ¿También? Eh, ¿también ¿será que cuando nos hacemos nos hacemos los rancios olvidámonos ya de lo que jugamos, eh, de juventud o qué? no sé, yo lo que pasa es que cuando me topo una de esas ¿eh? y en vez de ignorarla, o, o bueno mandarla a tomar por culo, que también puede ser una cosa que fue mucha gente, yo freno Y le digo, perdona usted, hombre, eh, explíqueme por favor por dónde puedo ir, porque de verdad que yo estaba aliadísimo menos aquí, yo pensaba que por aquí podía y resulta que no, dígame tío. Y entonces normalmente quedan así tan... flasheyes sí. que, que que mucha educación te dice no es es que no es que no puedas pasar, es que es que hay que tener cuidado, digo, si tiene usted toda la razón, perdón no sé, queden ahí y dejasla, ¿no? eh, Hombre, lo... va, verás. Sí, sí, eso pasa que tú, como es psicólogo y es muy cabrón porque sabes qué hacer para descolocar a la gente. da bueno psicología inversa más que cosas. ¿qué psicología ni psicología inversa ni este ser un poco un poco cabroncete básicamente cualquiera <risa> que sea un poco cabroncete sabe hacer estas cosas ¿no? sí porque después realmente el que pasa a toda velocidad y poniendo en peligro a lo mejor la integridad de esa paisana porque esa paisana al final lo que tiene miedo que la ellos con claro, delante otra no claro, cosa es sin un para a decir nada es y eh, y tal tamos. y el que tal y tú que vas con cuidado a lo mejor echas el pie abajo y tal y el que te echan la en la regañina a mí pasa sí, me pasa muchas veces yo es cuando veo Eh, pues, gente, pues echas el pie a tierra y claro, tal, claro, sabes conocer, claro, eh, claro. bueno, pasas con cuidado y ves que... Y solo digo, eh, ¿es ese bici y tal, y, yo, y digo, bueno señora, estoy yendo con cuidado, no, no se preocupe y tal, pero bueno... Eh. Yo, yo la verdad que mira, me niego, voy contando una cosa que nunca, nunca la conté aquí, eh, pero bueno, sabes que yo estuve muy jodeo, llevo un tiempo en el que andaba por la calle con mucho cuidado, con el mismo bastón... Y, y bueno, tenía muy mal el, el equilibrio Estaba siempre sí, Ay, sí, al borde sí, sí. de la calle Y sí, es verdad que, que yo llevaba muy mal Lo sigo llevando ahora Lo que pasa es que bueno, llevó un poco menos mal El que pasara nada rápido eh, al yo mío porque, Sí, no, bueno, sí es lógico, es lógico ¿no? es cuestión de respeto es No, pero lo que lógico. pasa es que yo cuando aquello Fui muy consciente porque lo que para otro Para mí mismo ahora, hoy ...puede parecerme que no llegué tampoco... ...ni pasar demasiado cerca... ...ni pasar demasiado rápido... Sí, sí, sí, sí. ...en aquel momento... ...me daba un miedo terrible... Sí, es biológico, ¿eh? biológico, ...me, sí, sí. me hacía parar y sí, volver yo entiendo, a equilibrar... Si yo, eh... a ver, ...si yo entiendo a esas mujeres a esas señoras que te dicen... Claro. ...tal porque bueno van con miedo... ...a lo mejor pues van también con ese equilibrio mal... ...ya tienen los huesos estropeados... O ...si caen y rompen una cadera... ...pues ya la jodiste para de por vida... Claro, son historias que... Y es lógico, por eso tampoco te puedes enfadar, pero bueno, insisto, que después el que va rápido y tal es sin un par es sin un para, es sin un para. Y sí. hay igualidad 8.80, pero bueno. O como mucho para para llamarlos de todo y, y bueno, En fin. Bueno, estamos hablando del juego y eso, y salimos ahí a la bici en un momento. Tran Tranquilamente, al fin y al sí, sí. cabo la bici no deja de ser un juego. Uh -huh. Para nosotros igual ya es más un vehículo. Y una pena, y una lástima. Yo me uh -huh. cuando empecé a andar en bici, o sea, cuando empecé a ver, yo empecé, empecé de niño, ...pero tuve unos cuantos años que no anduve en bici... Eh, ...igual desde que acabé la escuela... ...hasta que acabé la universidad, mando huevos... Eh, ...yo creo que no volví a tocar una bici... ...y cuando cuando compré otra, una bicicleta... para pa andar por ahí... ...hostia, al principio... ...y que disfrutaba... yo para mí andar en bicicleta por la ciudad... ...y era, era eso, lleno de fuego tío... Yo digo, por ahí... No, ya, ya, Disfrutes ¿o qué? Disfruto, pero sí. ya no es lo mismo. Ya hay más, tal. Pues mm. yo, ahora quedando menos en bici, pero no tengo la oportunidad de andar tanto, vamos, cuando la cojo, disfruto la como un enano. <risa> ya, si tienes esa sensación de libertad encima de la bici, eso, ¿no? y tienes que que con cierta agilidad para un sitio a otro, si eh, vas tal, pues date mucha libertad para poder hacer más cosas. Claro. No también sé, faz ya... de, deporte, que eso también ayuda a que el cuerpo de sí. las endorfinas y esas cosas, pues, circulen y te sientas mejor, entonces, bueno, y... Ye... Hombre, también es verdad que yo ahora disfruto, en general, menos las cosas, muy pocas cosas. Pero, bueno, sí, sí, sí, la puta verdad, y, y acuérdome cuando estoy haciendo una cosa, acuérdame de, por ejemplo, al andar en bici, acuérdome de qué bien lo pasaba yo andando en bici. Ahora, bueno, ya llevo una cosa más, bueno, un fuego y gústame, pero, bueno, ya no lle tan... ...placentero como fue en, en, uh -huh. en el momento... Tal. ...otro ámbito que posiblemente van a... ...ya están prohibiéndolo... ...y van a, van a acabar metiéndonos muchas más prohibiciones... ...una de las cosas más guapas de andar en bicicleta... ...y era lo que tú comentas... ...la libertad, la, la autonomía... ...el de ir por aquí, de ir por allí... ...mira, oh, ahora tallo cogiendo la acera esta... ...metiéndome por esta calle peatonal... ...saliendo a esta calle y no sé qué... ...bueno, pues ahora ya están empezando a ponerte pegues uh -huh. para eso... Eh, ahora ya, bueno, yo yo llevo casco siempre porque me da la gana y porque pienso que por las mis condiciones actuales necesito llevarlo pero pero no desea de ser también una corta pisa ¿eh? sí, sí, porque yo al de te los te... tiempos que salí de casa y decía cago hago la mar, voy a ir en bicicleta y iba corriendo, poniendo la tenía guardada, cogíala, y iba correr, en bicicleta sí. y tal. ahora ya distinto porque ahora igual Salgo de casa y pienso lo mismo, digo, no, pero entonces ya tendría que volver a coger el casco tal, uh -huh. que ya no pejada podría hacerlo, pero no ya no es no, exactamente igual, y yo qué sé, pues el cuerpo me, eso, parece que no veo, ya hay gente a la que llamaron la atención, podría ir en bicicleta por una petonal. aunque supuestamente está permitido sí, pues pasan los coches por allí como en, eh. en de los eh, vamos. Pero, ¿no? pero los coches son molestos no, los no, bicicletas que sí sí, sí, sí. <risa> sí, pero qué, la, la, la local y eso ¿Puedo? sí, sí, la local, la local. y yo curioso, Mira, a mí, Dios me tocó un día en local, delante de la policía local bajaba yo con el guaje sí. atrás y dígame, oye, por aquí con cuidado ¿eh? y yo, hombre, por favor sí. que voy con un crío, que no te voy con cuidado y dije Pues que... ¿no? Que no me va hace a hacer meterme a la carretera tal y como está el tema, no dije esa parte pero pensélo, no me va meter la carretera con el crío, que además vengo de un colegio estamos al lado de un colegio, o sea, sí, está claramente sí, sí, porque sí. voy con el crío por ahí, porque vengo a recogerlo en el colegio será mejor esto, ¿no? que meterlo en el coche y pasar por aquí zumbando como pasan muchos, ¿no? pero bueno a ver, es que, es que sí, yo no creo que te estén de acuerdo ¿Eh? yo con la bicicleta ¿Cómo será manejo? Por cierto, que tú y yo acabamos siempre hablando de bicicletas. Ya, eh. <risa> Igual Lleva yo somos un poco frikis. Pero yo curioso, como todavía hay mucha gente que te suelta eso de que las bicicletas, bueno, pues, están muy bien, son muy guapas y muy ecológicas y muy tal, pero lo importante allí es que no molesten a los coches. Por pues mucha gente me topo, ¿eh? Que, oye, Ah, bien, bien, pero por carril, bici, pero no por la carretera, que joder, y para los coches. Sí, que el coche, claro, es que eso, claro, tú si sí gastaste no sé cuántos millones en un coche y para poder andar por ahí, ¿Eh? da igual que después de estos los putos días me, tío, me dieron un atasco. Eso, eso, pero y para los coches. Para los coches, da igual, eso, ¿Cuánto, no, ¿cuánto eso no molesta. ¿Cuánto la mayoría de esa gente, en, bueno, la mayoría no lo sé, pero bueno, cuánto tardan unos cuantos de esas personas en no poder permitirse un coche? Ya. Yeah, yo, por ejemplo, ahora que os digo que ando pues, en bici, toca que andar en coche no bueno, me, queda, me queda más remedio, no, podría hacerlo de otra manera, pero bueno eh, digamos que los horarios no son tan buenos como para poder hacerlo tal eh, yo el gasto que tengo ahora mismo, flipas flipas, Entonces, sí. solamente ir a trabajar todos los días y tener que coger el coche porque no me cuadran bien para coger bicicleta y tal de hecho estoy planteándome, pues bueno, tener que sacrificar X tiempo para poder ir en bicicleta por porque ya me parece que vamos si y un gasto pues todos los días coger el coche para ir hasta el con de Oviedo brutal, son, son unos cuantos euros que dejas de tener para otras cosas, para ti, para lo básico, vamos, no para otra historia, pero y, y de hecho ya te digo, estoy planteando muy seriamente pues eso, tener que madrugar bastante más y tener que llegar más tarde. a casa pero pero ir un poco con esa cierta libertad de la bicicleta porque de tranquilidad ese claro. ahorro y tal lo que pasa es que son ya son ya si he hecho ahora dos horas fuera de casa tendría que echar alguna más esa es la ya. parte la parte negativa porque claro también como no están los sistemas de transporte público ya, ojo ya esos transportes más, que allá no ojo, son públicos tú. porque son privados ya no la renfe y la feb y todo eso sí, claro, nunca eh, de... nun, eh, ya no nun son rentables que haya cada poco para que la gente tenga esa libertad para poder ir en en ese transporte pues a, eso, a eso me refería yo antes Claro, mira, ahí yo creo que se ve mejor en el tema de los transportes uh -huh. supuestamente públicos, que también en el, tuvimos un debate aquí un día sí. el, con el grupo de montaña. Bueno, públicos no, tal. Y al final quedamos en colectivos, colectivo, transporte colectivo. Sí. Vale, transporte colectivo. Pero, pero aquí, si lo mejor, puedo explicarme yo un poquitín más claramente que con el, con el ya, tema si de... Si cerramos el círculo, volvemos otra vez. Donde volvemos otra vez. Claro. <ríe> sí, porque, a ver, cuando la FEBE... Paraba uh -huh. en todos los poblinos para que la que no para pa ganar perres porque igual no les ganaba pero daba un servicio claro la gente necesita no ir un sitio ese claro llega eh, un, un, un, un una actividad supuestamente que es su, una actividad que supuestamente no buscaba el porguello económico buscaba ofertar un servicio eh, eh, sin necesidad de que fuera rentable o, o no rentable a eso a lo mejor me refería yo Claro, es que cambió todo el sistema ese de valores claro, claro, De lo claro. de eso, del servicio A la rentabilidad uh -huh. De repente empezó a ser rentabilidad Y claro, claro, un hospital No puede ser rentable Un transporte público O colectivo Hombre, podría ser rentable Pero casi si hacemos si lo hacemos de esa forma Pues será fácil que no sea tan rentable No siendo que, que te has gestionado Por la familia Cosme que pues, sí, se recientemente ley, fallecido la... Sí, que yo curioso. Ahora, vas, ¿eh? ahora como morrió fue de la mejor persona del sí, sí, mundo. Sí, sí. Bueno, qué coño sí. ahora como morrió. Antes también. Sí, según sí, que bueno, falara, no. ayer, no... según morren todos, son todos muy buenos. ¿eh? Sí, ya ver, ser los mayores. Al morrer Tal. todo el mundo, todo el mundo bueno. Sí, no sé. Que pregunten estaba yo antes hablando con el collazo de la mala hostia y cuando mm. estábamos cambiando de programa y decía que preguntan a los que trabajaban para ver si eran sí. tan bueno. Sí, sí, Era... sí. sí. <risa> o a Madre todos los a todo a toda la juventud, a todas las días por Asturiana que, que todos los domingos tenía que coger esa mierda de autobuses para ir para Madrid eh, eh, efectivamente. La, los, los comentarios que había, eh, eh poníamos por los autobuses, eh, Hostia, ¿Para yo... para Asturiano sí yo oh, claro yo mira ahí tuve la oportunidad de conocer de verdad no esto no hay un rumor eh, de conocer el caso de, de una Asturiana una chavala que era de Avilés, concretamente, y que estaba trabajando, mira, en un, la empresa, no me acuerdo, una empresa esta de estas de vuelos baratos, que ofertaba el vuelo eh, entre sí. Asturias y Madrid, y, bueno, ella estaba trabajando en Madrid. Y tocó en la negociación con, con la gente de Alsa, que lo que buscaban, y era a cambio de unos perres, que, que dejaran de hacer ese vuelo, porque y bueno, era muy bueno porque el argumento era pero usted piense en, en todos los provinos asturianos que están viviendo en Madrid que si siguen con el vuelo eh, a nosotros no nos va a ser rentable hacer tantos servicios tal vamos a tener que cortar y esa gente no va a tener manera de volver a casa y tal, y como ahora y entonces tuvieron la mala pata de topar con esta rapacena que les dejó dice, mire, pues resulta que yo soy de Obilés, eh yo también voy y vengo ¿Eh? y precisamente porque voy y vengo sé que sé que esta línea de esta línea aérea ¿eh? la utilizan muchos muchos asturianos que tienen que ir y volver a Madrid por lo visto ya era costaba lo mismo o poco sí, más poco que sí pero bueno tienes toda la comodidad del tiempo y demás claro si ¿eh? sí te lo de la las cosas que tenía ibas a Madrid tienes un buen sueldo en Torío tenías un buen sueldo pues gastas <risa> en esas cosas ¿no? esos un en esos tiempos tenías un buen hora. sueldo <risa> sí. claro hora y media Man, no Eso y el pensamiento reptiliano, de negociación reptiliana. Sí, es, sí, sí, de, ahí está, ahí está de, claramente, clarísimo Es que el mal va a ser peor, eh, puedo hacer más daño, ¿sabes? O sea, hago de esto porque si no el daño puede ser peor. <risa> es, que, que es cabrón, en vez de hacerlo para bien. Man, no huevos. Siempre, pero bueno, yo un no empresario ejemplar, un amigo de sus amigos, sí. un bueno de todo, dijeron de, de todo, eh. bueno, pues, Y que os pregunten los de la madreña, la operación Palacios aquí, que donde metaba, ¿quién, metido ¿quién metido estaba, ¿no? Eh, El, claro. Calatrava y todo esto, ¿quién son? Más que la familia Cosme y compañía. Son, son los para... que mandan, de la misma sí, manera que hay. Y como mandan, pues claro, los periódicos mandan y hablan bien de ellos. Sí. ¿sí? Claro. Y es lo que, a ver, y es lo que lo, lo mejor la gente puede, puede entender perfectamente. Cuando nosotros hablamos de de. ...de los grandes poderes reales... ...que dominen todo y que no sé qué... ...y falamos a nivel mundial... ...que a lo mejor decían... ...estos están como una puta cabra y no sé qué... Tienen todos nombres y apellidos, ¿eh? Todos, todos... Pero en el caso, por ejemplo... ...si la gente que está sintiéndonos ahora... ...y siente gente de aquí... se juro que dice ...mira, pero si te falamos de que la familia Rockefeller... ...o Rothschild o tal... ...manda lo que fallo, va ...yo lo que dicen ellos... Pues igual dicen, es conspiranoico, es de la de mi sí. madre. Pero si decimos, oye, areces o... O el de Agol, el Fernández o el Parqués, sí. lo que hacían era lo que ellos os mandaba Pepe Cosben. Pepe eso entendí perfectamente, y sí, sí, los Masabeu lo... y los. Eso podéis entenderlo perfectamente. Pepe, el, de... el, del, ¿Cómo se llama el corte inglés? El, los del corte Oye, inglés. no sé, de... eso sea, no sé eso qué familiares. Sí, ahora sí eso, de por mismo, otros pero... de Rao también, así sí. muy importantes y tal, los Fernández o los no sé qué y tal, tal. La estación de autobuses, vemos la torre. ¿Y cómo se hizo ahí? Sí, ¿Y por qué la llaman estación de autobuses? Si ya. la estación de Alsa. De Alsa, sí, sí, sí. sí. Bueno, porque, bueno, canibalizó todos y Alsa y no hay de, más. De 40, de 40 andenes, creo que son tres los que están... reservados sí, sí. sí, sí era, a otras compañías. Claro, a todos era, los era. Alsa, Alsa y el por, por, por... Porque hizo unas prácticas Fue capitalistas comentó. de dominación y de cooperación de líneas y mm. comprarlas y luego cerrarlas que no fueran rentables, etcétera, etcétera. No lo claro. hizo por ser un buen samaritano, como lo venden ahora. Ahí está. A ver. Y entonces... Eso me refería yo volviendo al, sí. al tema, volviendo al principio, cerrando el círculo. Eso me refería yo a que entre gestionar una cosa, supuestamente, aunque sea el Estado, que yo no crea en el Estado, supuestamente va eh, beneficiar a las personas. Eh, entre esa fede o esos autobuses que tenían que parar necesariamente todos los pueblinos por si de alguien del pueblín tenía ganas de ir a Oviedo ese día ¿Eh? o tenía que ir al médico o lo que fuera ahí está perfectamente o a dar un paseo por sí, ¿eh? sí, sí pues entre eso entre que lo gestione el estado que supuestamente eh, eh, va, va a ir a por eso y que lo gestione un, una entidad privada que tiene el único, el único fin, el único objetivo de ganar perres ¿eh? del beneficio económico, y a lo mejor no tiene ningún beneficio económico que pasar por, por villamates de arriba del chavalín de, de para pa, pa coger a un paisano que tiene que ir a, al médico como bien decíos, eh y que ese paisano coge un taxi si quiere, sino que se joda, eh. pues esa ya es la diferenciación que yo intentaba hacer. Tengo que ir Camín Davilés a trabajar, o A uno que yo conozco, eh. En el sí, sí. Un pueblo perdido, ya un pueblo perdido. Vale, ¿tienes hacer de equilibrios para poder ir. Madre de dios, sí, sí, y tantos, <risa> Pero sí, ya era la, la puta verdad. Pero de todas maneras, coño, pues mira, no sé si, si, era si, por aquí el el el Welshy Prestóme que me hicieras ese comentario. Bueno, y prestóme también manejo cuando viniste y me lo ofreciste tú también. Porque yo creo que no estaba dejando las cosas las cosas bien claras ¿eh? Que ya sabéis que a mí gustan bien las cosas muy claras bien mentira porque yo... Me aquí rumbía, yo creo que, ¿sí? que al final quedó clara toda la argumentación, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Yo, eh, yo, yo creo que sí. No sé. esto que, bueno, ya... Eh, total, este programa como mío tampoco tengo falta. Ay, no tengo y, por y, qué, y, ¿eh? Y la, y, y la coherencia La coherencia no llena necesaria en absoluto Eso decía un personaje histórico así muy importante Que la coherencia no llena necesaria en absoluto Era un no que dijo Eso era una persona inteligente <risa> sí, este ciego, joder. Vamos a poner un cataranda Vamos a, a No voy a buscarlo en el En el en el Youtube Mira voy a dar a escoller. Tengo aquí mmm, Mirando al abismo La de los vómitos Uh -huh. ¿No? El abismo te devuelve la mirada, ¿no? Exactamente eh, Bueno, los lómitos cambiaron un poco Y, y gustame cómo lo cambiaron Pero bueno eh, No me gusta el blues, de los ilegales Doño no remember, de Adele eh, Quinta criminal De la Polla Records Jodiana, ¿no? Que la puso el otro día Bueno, si acaso, lo repito, qué cojones eh, Todo esto tocó lo eu De los hermanos de la Erba Seca ya, ya que hoy estás haciendo un programa Que parece un programa demócrata sí os parecía ¿eh? sí, sí, la verdad que sí pues vamos a poner música mainstream qué de decir que tienes ahí una d de sí tengo una d de l pues hay una de los que suena en cuarenta principales vale. pues me gusta la de dios ¿eh? Eh, canta bien es emocionado Hostia, bueno, muy bien oye las cosas como son si no canta bien no lo decíamos pero canta a bien además esta que ya sí una una canción así bastante dramática y tal está muy bueno, guapa venga a la, vamos a ponerla a single word was said. No final kiss to seal any sins. I had no idea of the. sin cascos, no soy, nadie, no soy nadie no me siento, no siento nada y tú que, bueno solo con tener, lo, lo que lleva la tecnología de la cuca, solo con tener los cascos puestos, aunque tenga el cable sin enchufar yo ya hago el programa bien de la, de la hostia Tenéis pero bueno conexión en, el con en el ámbrico, sí. bueno pues me parece a mí que vamos a tener que, que ir acabando pero por una, por una cuestión yo no sé dos horas y media de programa, no sé lo que echará esto en exportar la, la grabación. He Echa un ratín, sí. Y como supuestamente, ahora, no, no estoy seguro si va a empezar hoy o no, pero supuestamente ahora tengo un programa detrás. Sí. Un programa detrás que ya a la una de la mañana. En realidad no huye detrás mío. Pero bueno, hoy como estamos alargándonos y ya son más de las doce y media, pues igual nunca queda otro que que horas <risa>